todos los miércoles de 20 a 23 horas. por Radio Tinku 107.9 La radio sin patrón un día décima temporada miércoles 22 de de marzo en eh, 2023. 24 de marzo 1976. Comunicado el día de la fecha. Queda prohibido ayudar a los de Queda terminantemente prohibido luchar por la justicia social. Quedan prohibido cualquier acto democrático por más pequeño que sea. Queda prohibido el pelo largo. La sonrisa a la juventud. Intentarse de distinto, escuchar música que atente contra los valores de la sagrada familia y de la inmaculada iglesia. Quedan prohibidos los sueños de ser libre. Queda prohibido volar a través de la poesía y cualquier libro que nos haga viajar. Queda prohibido reclamar por algún familiar desaparecido. Seguro que andaba en algo raro. Queda prohibido enseñar, difundir o practicar la solidaridad. Queda prohibido, odiamente cualquier forma de protesta. Ilusos. 46 47 años después de esa noche que duró más de 7 años, a pesar de sus prohibiciones, no pudieron vencer la esperanza ni las luchas, ni menos los sueños. Las ideas que reprimieron se multiplicaron y las flores que arrancaron volvieron a nacer. 24 de marzo de 2023. Un año más que saldremos a marchar para no olvidar lo que hizo la dictadura genocida junto a sus cómplices. Para que sepa la derecha negacionista que no le creemos a sus miedos de incomunicación, que esto no fue una guerra. Marchamos porque necesitamos y exigimos que abran todos los archivos. Marchamos por lo que dieron su testimonio y nos acercaron a la verdad. Marchamos para que todos los genocidas cumplan su condena en cárcel común y efectiva. Marchamos por los 30.000. Marchamos por la memoria, la verdad y la justicia. Marchamos para encontrarnos y para poder abrazar a Cecilia por todos los abrazos que le negaron y junto a ella seguir gritando ¡Nunca más! Así comienza un día. 22 de marzo 2023 empieza una edición más de un día a dos días de que vamos a conmemorar otro 24 de marzo con todo lo que implica ese va. Hoy con invitados acá en el piso nos van a estar acompañando, ¿qué tal Gonzalo Javier Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, muy bien, ¿Cómo anda Cecilia Mogilner? Yavalda. Ya María Cecilia Mogilner y Yavalda. Eso ¿No? sería el nombre de COPEX, Eso es el ¿sí? completo. Eso sería. Bien. Sí. bien. Ariel Jametti. Sebastián, por favor. Ah, ya que estamos. <risa> claro. Ariel Sebastián Pelado Jametti. ¿cómo va? Bien. Estamos acá de ¿no? para empezar otro, siempre con mucha información, otra edición de un día en estos 10 años, este, al aire. Y, y bueno, acá acá cuando cumplen exactamente los 10 años o ya los cumplieron? En ahora. enero. La primera edición de un día fue en fue un verano. Fue un verano. Pero sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Fue un 5 de enero. Empezamos con una previa de diciembre de preparar. Sí. este Y sí, nos jugamos a hacerla en el verano. Este, yo todavía no vivía acá, entonces no, tampoco quedaba mucho. Claro. claro. Claro. Entonces, bueno, lo hicimos todo ese verano, los dos meses esa fue la primera oh, que nostalgia oh, ¿hay no. grabaciones en ese programa? sí, sí, sí hay grabaciones ya lo vamos a buscar pero bueno para hacer recortes de ahí ¿no? Oh, no, yo me escucho eh, cosas así. Eh, pero aparte los, los nervios que tenía la primera vez que uno está saliendo al aire con a, a ver, uno había salido en la radio por otras cosas, así, pero así como a cargo de claro fue, sí, sí, sí, sí, los cuatro que integramos estamos ahí, a cargo hacíamos producción, al mismo tiempo que hacíamos el programa, el tiempo de producción uh -huh. sí, sí, sí fue. fue lindo y acá después de años, estamos sí, sí. Eh, chicos ¿cómo los trata? lluvia refrescó este, no nos podemos quejar eh, no va a ser el primer 24 que llueve si llega a llover que está anunciado jueves y viernes lluvia, ¿no? Sí, nos daría más o menos lo mismo. Eh, porque lo que es la marcha siempre se hace, sin importar qué es lo que suceda. Quizás si tengamos que suspender en eh, las actividades posteriores, se lea un documento seguro. Eso lo vamos a hacer, pero veremos con lo que son las eh, músicas invitadas claro. qué es lo que va a suceder y bueno con otras cosas propuestas que tenemos que todavía no se concretaron. Okay. ¿Cuántas Ay. actividades tenemos en el Valle? Un montón, ¿no? Oy, tenemos sí. que empezar a... Ya sentimos todos a <risa> el teléfono. Sí, sí, Marcha, sí. por lo pronto, seguro hay en Dolores. En Dolores y acá. Y acá. Y acá, sí. y acá mismo, el 24, hacen en... Villacura brochero a las 10 de la mañana si van no recuerdo se hace un encuentro en la plaza de la del, del sí. arte y la memoria sí. ahí en la entrada de brochero para recordar a bueno para hacer eh, el acto por en día por la memoria lavada de la justicia y también se va a hacer algunas canciones en conmemoración a Leo Yudicello. Claro, que hace poquito estuvo de cumpleaños, el entonces 17. se lo va a recordar. Claro, el 17 de marzo fue el cumpleaños, entonces se lo va a recordar, va a estar cantando sin día del Río. Y después, el 24 a la tarde-noche, no recuerdo ahora el, el horario... Pero en el Centro Cultural eh, Come Chingones va a estar Mariano Sarabia. Va a haber eh, canciones también. Y... A ver... Ya lo tengo es que organizado buscar. organizado por la Muni. Organizado por la Muni, sí. Siempre. Sí. Eh, va a haber primero fecha. la Conana Teatro, Intervención Multimedia, Gracias. Huesos por la Verdad. <risas> Está chulo. Sí. Después... Eso luz... es... El 24 mismo, ¿no? El 24 mismo a partir de las 20, 30. Exacto. Sí. Claro. Igual creo que a las 11... Eh, hace... Está el acto, pero ese solamente asisten las personas invitadas. invitadas. Bien. El acto eh, protocolar en el Consejo Deliberante de Miraclavero. Pero ese es solo con invitación previa. Ah, bien. No es para todo público. No. No. ¿Y no después... porque ya tuvieron problemas después de veces que nos dejaron entrar a cualquiera. Bien. Mm. Sí. <risa> que festejo con el pueblo, un festejo del pueblo con el una conmemoración claro, no, del no, no, pueblo no, no, con el... la vez, nosotros como mesa en algún momento fuimos hicimos una declaración de principios y no les gustó mucho, entonces ya no si no tenés invitación no entras. Es como una especie de miedo a lo que vayan a decir, ¿no? Claro. Que no se me vaya a salir de guion nada. Claro, tal cual. Porque uno es que está copado que explota de gente que voluntariamente y porque son amigos de ellos van. No. No, no no no no pero una muy buena forma de recordar el 24 de marzo de recordar el comienzo de la dictadura claro. justamente es decir bueno no solo vienen quienes nosotros queremos igual eh, se me ocurre esto empieza a las ocho y media y el acto protocolar está a las 11 de la mañana eh, 11 sí. de la mañana o sea que a las calculamos entre 6 y, 6 y media se va a estar marchando en eh, a las 6 eh, citamos nosotros, Claro, sí. ponle que salgamos un poquito después, entonces de acá mismo invitamos, en este año electoral le vamos a recordar a todos los políticos del Valle Detrás la Sierra, de que si pueden haber elecciones fue porque mucha gente estuvo luchando para que la democracia vuelva. Entonces, más allá de todos estos actos protocolares, de todas estas organizaciones, lo que corresponde, lo que uno espera como ciudadano, es que ellos participen de esa marcha. Uh -huh. que estén marchando al lado nuestro, este, porque ahí se ganó, las luchas se ganaron en la calle. Así que invito en este en este acto que no es solemne a todos <risas> los políticos de todo de cualquier bandera de política que nos acompañen a marchar. Uh -huh. A marchar que ahí es donde se defiende y ahí es cuando decimos, uy, qué bueno, porque ahí se demuestra en la calle este de que, a qué lado jugamos. También ¿Sí? invito, ya que estamos a, lo, a los párracos, a la iglesia, para que nos demuestren que no toda la iglesia fue cómplice, que no todos fueron, eh, entregaron a gente cuando lo, se fueron a confesar, este que esa iglesia, que hasta ahora lo que ha demostrado que fue cómplice de esta dictadura, también los invitamos a participar, ¿no? A los curas acá de cualquier iglesia, ya sea de Brochero, ya sea de Mina Clavero, que participen ahí con nosotros. A los que dicen que no fueron 30.000, que fueron mucho menos también lo invitamos a participar. Si ellos creen que fueron 6.000, vamos a marchar por esos 6.000. Acompáñenos a marchar por los 6.000 que ellos dicen que fueron. Y si creen que fueron uno marchen por ese uno ¿Sí? Que sí, lo mató sí. un Estado que tendrá que haberlos protegido. Entonces, ojalá que seamos mucho, que seamos mucho en Dolores y acá, y que estemos ahí todos, este a 47 años del golpe, a 40 años que volvió la democracia, que estemos ahí todos en la calle, que es con, donde corresponde conmemorar estas cosas. Sí, igual... Quedan todos invitados. Ah. Ahí está. Sí, sí, sí, hoy jajame, está enfervorizada. Te, te voy a interrumpir un poquito. Porque si el tiempo acompaña, eh, va a haber una radio abierta también, para Cierto. todos ellos si quieren venir a, a decir algo, ¿no? Eh, y hay límites, fueron 30.000 y nos quedamos cortos, no fueron 6.000. Obviamente, pero sí, bueno, sí. por algunos enojes se exalta por las cosas que escuche, pero uh -huh. bueno, si ellos creen que fueron 6.000, que marchen por esos 6.000 que creyeron, que mataron eh, de una manera totalmente... Ilegal por ser suave, ¿no? Aberrante y todo. Bueno, ojalá que estemos todos en la calle ese día con todas nuestras banderas que defendemos. Y también quedan todos invitados a participar en la radio abierta que va a haber. Claramente. ¿No? Yo, hay una pequeña reflexión. para Perdón, me estoy metiendo en el programa de ustedes. pero Estás invitada en el programa. <risa> Está bien. Pero me parece súper interesante ver en, hoy y mañana estamos la gran mayoría de la docencia de Córdoba de paro clamando no solo por sueldos dignos que es realmente muy importante sino también por condiciones dignas de trabajo por titularización de un montón de eh, cargos que son precarios y que se caen todos los años bueno por un montón de, eh, de cuestiones y eh, en muchas escuelas se planteó bueno, pero el jueves tenemos el acto del 24 ¿qué hacemos? porque si hacemos paro no hacemos el acto y en general la respuesta que salía era salía del acto mismo en sí, de decir qué más podemos hacer para honrar a todos los desaparecidos y desaparecidas que reivindicar las banderas que ellos levantaban. Claramente nos vamos al paro y no hacemos el acto el 24 porque seguimos defendiendo las mismas banderas que ellos defendían y me parece que fue muy bueno, fue una enseñanza grande también, se convierte en una enseñanza grande para nuestros y nuestras estudiantes. Totalmente, totalmente. Eh, vamos a ir saludando, me voy a calmar un poco hay cosas que me superan antes que antes que haría de las vías de comunicación vamos yeah. a saludar a nuestras radios amigas yeah. eh, Saludamos bueno, bueno, eh, estamos, bueno. estamos acá en, en nuestra en nuestra casa no acá en radio tinku 107.9 camina clavero y saludamos a nuestros amigos este de radio el grito 88.5 los hornillos y eh, radio fm cer rascom 107.9 san pedro Perfecto. sí Y las vías de comunicación son www.radiotinku.blogspot.com Nos escuchás por internet eh, entras a la página, hay una radio a la izquierda Lo dijimos la vez pasada, le das al botoncito Verde y si no prende nos mandas un mensaje A cualquiera de nosotros Si tenés el contacto y si no, nada es Alguien que conozcas que sepa que anda por la tinku cerca sí, así, igual están dando, están dando perfecto internet genial, como todos los días de tormenta <risa> somos, somos así, así. Y, y como siempre tenemos visitas, ¿no? tenemos eh, entrevistas entrevistas tenemos entrevistas ah, Ceci, sí, nuestra invitado nos va a contar nuestra, las entrevistas que tenemos primero <risa> la vamos a ir trabajando <risa> acá, acá, así <risa> esto porque Entonces. hace tanto no vengo a la padeo que no vengo en As, vivo, y claro. sí estoy pasando por los pasillos. Eh, bueno, hoy vamos a, las dos que yo sé, vamos a dejar en claro que yo... <ríe> eh, vamos a entrevistar a Eugenio viafore que es uno de los abogados de la querella en la causa que se está llevando adelante eh, acá en Córdoba, por delitos de lesa humanidad, por la quinta de azul Eh, la Quinta de Iñazú es un centro un, una quinta que fue expropiada secuestrada, robada a militantes del PSML que después de que fueron secuestrados que bueno, esos militantes precisamente eran mi papá y mi mamá eh, junto con otro con, eh, no compañero, pero otro dueño que era Silvio Bioti, padre y a partir de ese momento se adueñan la junta, los milicos de esta quinta y eh, la convirtieron luego en un centro de detención y tortura. La causa que se está llevando adelante ahora, que es una causa corta, de eh, empezó hace dos semanas y estaría terminando, ahora nos va a confirmar Eugenio si esta semana o la semana que viene, y eh, la sentencia sería ya a principios de abril es una causa muy cortita apunta a dos eh, dos ex detenidos que estuvieron ahí y ha declarado centro clandestino de detención pero igual le vamos a preguntar bien a él cuál bien. es la carácter de la causa y después vamos a hablar con Silvio biotti hijo que también fue secuestrado en el mismo operativo que mi papá y mi mamá ahí en la quinta de Guiñazú el día 5 de diciembre o 6 de diciembre del 77, no me acuerdo si fue del 5 o del 6 eh, y que es uno de los testigos claves de esta causa porque después que lo liberaron volvió a querer recuperar la quinta y ahí se dio con que no y de hecho sigue sin seguimos sin haberla recuperado sigue en manos ahora supuestamente de un privado que le habría comprado en forma fraudulenta 40 y pico años después todavía no la pueden recuperar. Mhm. Uh -huh. 46 años. 46. Después 45 años y medio, sí. Bien. Bueno, también vamos a estar hablando con Liliana Escobar, que es la hermana de un chico que eh falleció eh, en la fábrica que estaba trabajando. Algo vieron acá que están los primer pasos, bueno, algo así entendemos que era. Ella nos va a estar explicando bien y bueno, la negligencia, ¿no? La negligencia de los Familiares llamando, se tendría que haber salido de la fábrica. No, sí salió, resulta que el chico estaba ahí, lo encontraron en a la, las 5 de la mañana, aparentemente electrocutado, así que bueno, también ahí... Eh, también sí, que... se, se habla mucho de la mafia de la carne, porque era un frigorífico ah. eh, en Santa Fe, así uh -huh. que bueno, ya vamos a hablar y que nos explique un poco. Que nos explique bien. Y también vamos a estar hablando con Ale Ravinovich y con Moro Schoenfeld, este, así que bueno, tenemos mucho para hoy. ¿Tienen todos los judaítos ustedes? <risa> Acabo de darme cuenta. Eh, no. Lo, los vamos seleccionando. Es que, sí, <risa> totalmente. Me siento muy parte del lugar. Bien. Estos son los pretzeles. <risa> claro. ¿Vamos a un temito musical? Vamos, vamos. vamos. ¡El diablo! que vienen a buscar a Colombina sombra de la sombra de una esquina la noche que el amor fue clausurado a redoblar, a redoblar, a redoblar a redoblar muchachos esta noche sobre su sombra cada cual Sobre su asombro a reboblar Desterrando, desterrando La falsa emoción en la la la Desde su fugaz la mascarita Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo nuestros padres soñaron, soñaron, se cayeron y lloraron lágrimas de sangre, pero soñaron. Hace mucho que tenían ese sueño atravesado la garganta y escondido en el alma. Hoy sus hijos cantamos la felicidad de ver su sueño al fin cumplido. y como habíamos anunciado hace un ratito, tenemos vamos con la primera entrevista, ¿no? Este, ya eh, lo anunciamos acá a Eugenio Viafore, que es uno de los abogados acá de la causa que nombraba recién Cecilia, la causa de la quinta. Eh, ¿qué tal, Eugenio? Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a estar hablando con vos, a Cecilia, este, Dale. Ariel, Gonzalo y Verónica. <risa> Bien, desde la radio Tinku, porque yo no sé ni, ni siquiera si llegué a decirte eso, que es la radio Tinku de Mina Clavero, es una radio ah, comunitaria. comunitaria de acá de Mina, en la que participo. Eh, bien, bueno, eh, primero que todo lo que queríamos saber, es si poder, nos podés comentar sí. eh, cuál es la carátula de esta causa, qué es lo que se busca a través de la causa por la Quinta de Guinea Bárbaro. Bueno, en realidad eh, eh, podríamos darle varias denominaciones eh, de acuerdo al sentido que ubiquemos. Eh, no es ni la causa de la quinta ni desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. Eh, en realidad, el, el, el, ni tampoco, digamos, la causa la causa de del peronismo de base ni de FAP, a pesar que tiene que ver con todo ello no eh, se trata de una causa que lleva a la cabeza de eh, espantoso genocida barreiro ernesto si ¿sí? terminado el gringo ya ya procesado ya condenado fundamentalmente en la perla sí eh, que era el jefe de inteligencia 141 no digamos el ferstro ligada a inteligencia perteneciente al tercer cuerpo de ejército y que de alguna manera fue la dirección, diríamos, del genocidio en todo el territorio, ocupado en Córdoba, pero as, al norte de Santiago del Estero, La Rioja, hasta el norte casi de Catamarca, ¿sí? Entonces todo ese ámbito... Digamos, estaba regido por este personaje, Barreiro, que si bien lo hacía en la zona de Córdoba particularmente, eh, por supuesto integraba, coordinaba la comunidad de inteligencia. Sí. Eh, junto con Barreiro está Villanueva y Díaz, ¿sí? Carlos Díaz y Villanueva, que son dos torturadores, particularmente torturadores, uh -huh. sí, también muy conocidos como genocidas eh, en ese rol, Eh, ya de los ejecutores directos sí de la tortura y la desaparición en este caso eh, estamos frente entonces técnicamente queremos hablar cómo se llama es así barreiro ernesto y otro privación ilegítima de la libertad eh, imposición de tortura y eh, imposición de tortura con, con fallecimiento nosotros decimos quiénes somos nosotros disculpa yo me presidente sí, soyfore vale. y soy integrante de la secretaría de derechos humanos de la nación junto sí. con Ramiro Fresneda, Pablo Ramiro y con Claudio Ros, los tres somos creyentes en esta causa en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos. Diríamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿quiénes son la diríamos, a ver, eh, quiénes son las víctimas? Porque diríamos qué eh, eh, eh en nombre de quién se sí. lleva este este caso, sin duda, en nombre de las víctimas, estamos son ellos a quienes, eh, eh, a partir de ellos y en nombre de ellos, eh, toma importancia, ya no solamente por particular y personalmente, sino esta cuestión tan propia de los juicios de Lesa, y es su capacidad de regeneración de un tejido colectivo. Y en ese sentido, eh, Rubén Amadeo Palacés, sí, fallecido en manos de los de los torturadores en la Quinta, ¿sí? Uh -huh. Eh, José, José Jaime García Vieira, ¿sí? Un amigo, un conocido de Palacés y que por darle asilo y encontrarse con él el día de la detención fue detenido, torturado, luego preso, hoy fue testigo en la reconstrucción que, que hicimos en la quinta. Hoy se hizo una inspección ocular Bien, y el sí. castigo que nos acompañó fue este esta víctima. Y además, una tercera que es eh, Teobaldo Domingo Cabigliazo, familiar, cuñado de Palácesis, que también caen de, de alguna manera en la misma línea, después le voy contando cómo, cómo, de dónde viene todo esto. ¿no? Dale, sí, sí. Bien. Bueno, ustedes vayanme preguntando y yo les voy contando sí, sí, sí. si bueno, ¿sí? seguí contándonos bueno, cómo sí, ¿sí? seguimos la línea así para eh, para bueno, ir cambiando porque uno bueno, está, lee, pero bueno, ¿viste que es muy muy recordado el segundo de cómo, de dónde lo lea también en lo que te explica, te cuenta, ¿no? Obvio, obvio, por supuesto. Bueno, miren, estas causas eh, debieron tal vez estar conectadas con la causa de la perla. De alguna u otra manera, tuvieron demoras, demoras en su tramitación, particulares, en este laberinto tan intrincado que es eh, la justicia, ¿no? Llamarle justicia a este laberinto intrincado hace que se parezca más al sentido y concepto de justicia kafqueano que al sentido de justicia eh, deseado, ¿no? Sí. Diríamos... Eh, pero bueno, la justicia es lo que es, es una organización burocrática, humana, con sus intereses, sus propios eh, sus propios secretos, desarrollos, y aunque parezca mentira, previo a los juzgamientos, durante y después, eh, las demoras han de alguna manera posibilitado, en muchos casos lo está posibilitando, y es nuestro gran Eh, nuestra gran preocupación, nuestro gran viste eh, sentido hoy de, de, de oportunidad es que no la impunidad no llegue por el paso del tiempo, que claro. no llegue por cuestiones biológicas, de lo, sí. por lo cual intentamos acelerar las causas. Esta causa debió haber estado antes, por suerte la pudimos eh, acelerar junto con la Fiscalía, que eh, la Fiscalía adjunta y general, ¿sí? están participando Carlos Gonela como fiscal general del eh, federal y, y, y Facundo Trota como adjunto auxiliar. Eh, digamos que somos como el equipo de los de los que intentamos mantener la acción. sí, sí. Pero bueno, sí. la Secretaría de derechos Humanos por su parte ha hecho un esfuerzo enorme, lo está haciendo, les aseguro, que, los, que lo está haciendo para que la impunidad biológica no sea el nombre de estos días. Por suerte en este caso los tres los tres acusados, los tres feroces genocidas eh, están viendo el juicio, tienen todas las defensas procesales, todas las defensas que se pueden poner, tienen los abogados del Estado, están en sus casas, ven el juicio por televisión en eh, Eh, en la tranquilidad de su hogar inclusive si tienen beneficios que no tienen inclusive otros comunes está claro y bueno eso eso es parte de la cuestión es parte de es parte de alguna manera de la devolución eh, que se le hace a ese periodo ¿no? a partir de las reglas procesales y el derecho la búsqueda de la verdad la memoria y la justicia y esto es estos son los juicios ¿no? entonces este pleito a ver, este, este, esta, esta, este, digo, cuando digo pleito lo digo en el sentido penal, esta, esta, sí. esta discusión que tiene el pueblo argentino con estos feroces genocidas respecto a su idea de democracia, su idea de paz, su idea de pacificación, su idea de, de, de no conflicto y progreso y orden, que eso es lo que está en juego, ¿no? Eh, sí ya en el año 79, donde se creía que eh, había dejado de ser el horror del 75, del 76, del 77, del 78, sin embargo en Córdoba una aquí en la quinta de Guinyazu, bueno, están tan sentida para ustedes, para, para usted, están sentidas sí, sí. allí eh, bueno, tal, eh, para Cecilia sí. Eh, sí. Imagi imagino yo llego relativamente nuevo, uno lleva las causas, pero pero escuchar la gente, escuchar la situación, ver la quinta hoy por primera vez, para mí como un baño novedad, pero a la vez un baño tremendo, ¿no? Un baño uh -huh. tremendo. Y bueno, allí funcionó un, un, un último tal vez centro de tortura, de detención clandestina, tortura y, y muertes de homicidios, Eh, estamos seguros también lo que pasa es que no puedo de, hablar en, en términos concretos de que también ha sido un centro de desaparición Cre así lo creemos y creemos que va a haber novedades a futuro respecto a ese destino también no con nombres y amigos, por supuesto y ojalá sí. podamos juzgarlo también bueno eh, así se utilizó como centro de detensión de los tres eh, de los tres víctimas que les mencioné uh -huh. si ¿sí? Cavigliazo el pocho eh, el pocho Cagliazo si ¿sí? garcía vieira que fue ministro de cultura de la sota para digo para que para que nos ubiquemos sí. de sí, personajes sí, ¿sí? Uh -huh. y, y domingo quegliazo familiar les cuento un poquito cómo viene la causa. Eh, el Pocho integraba la dirección del FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, en el 79, ¿sí? Claro, la FAP tomar una decisión, por lo cual inclusive tiene una decisión con Montóneros, y es eh, no introducirse en la, en la lucha armada, por lo cual... A sus reuniones hacia el 79 de eh, tal y como lo declaro todo esto que les cuento salió en la declaración ayer de Consuelo Orellano de Ardetti. ¿quién era Ardeti? Sí. Bueno, Ardetti junto con Villaflor, Raimundo, el negro Villaflor, integraban junto con el Pocho la dirección, esta dirección en la sombra, una dirección que se encargaba de encontrarse una vez cada 15 20 días y atender los frentes que siguieron funcionando, haciendo política, pero no, no en operativo, sino en frentes barriales, en frentes fabriles. Era el peronismo de base. Ellos coordinaban donde había que alguna dificultad o algún tipo de necesidad de asistencia particular, y entonces se juntaban. Eh, la ESMA, los marinos y a la vez el ejército, en Buenos Aires, eh, por diversas situaciones, algún rumor de que habían cobrado un dinero que llega seguramente por algún tipo de información a través de la tortura, hace que vuelvan los ojos nuevamente sobre el FAP, Y entre los primeros días, entre el 6 de agosto y el 7 y el 8, Raimundo Villaflor, ¿sí? uh -huh. hijo de la, una de las fundadoras, sí, y recuerden, claro, y recuerden, infiltrada y luego desaparecida por Astiz. Así que fíjense, digamos, las conexiones, ¿no? Se dan cuenta que, que, que es como remover, remover por suerte, pero digo, para airear, para traer memoria de la ferocidad. ...y la impunidad... ...y a la vez el tejido que se toca... Eh, ...el negro... ...su hijo... Eh, ...parte, dirección... ...el secuestro el 6 de agosto como lo contaba... Eh, ...Consuelo ayer... ...un cuadro impresionante... ...al otro día su esposo... ¿sí? ...a quien ella ve... ...porque los torturadores la llevan a su propia casa... ...donde lo tienen ya... Eh, ...secuestrado en el auto y también testimonio su hijo, ayer testimonio el hijo, ¿sí?, uh -huh. de Raimundo Villasflor, de, de Ardetti, perdón, y uh -huh. Martín, que contó con detalle, bueno, lo, lo, el último momento que en Buenos Aires veo a Pocho, ellos creen que lo siguieron a Córdoba, que lo detuvieron en el barrio Valesal, fiel de Córdoba, cerca uh -huh. eh, del Pilar Privado, por decirlo para, sí, para sí. los que conocen Córdoba, es como muy notable, Eh, junto con García Vieira. Fueron trasladados a la Quinta, torturados, eh, Palacés y Muere en, en la tortura. Eh, ahí tenemos también datos concretos de la presencia de un una comitiva de la ESMA que vino. Eh, ayer Martín dijo que su papá lo habían traído. no Por supuesto que el negro... Raimundo Villaflor y Ardetti son desaparecidos de, sí. en la ESMA de la ESMA y el Pollo eh, asesinado eh, y luego fraguada una muerte eh, cuando decían que lo llevaban a Buenos Aires en donde se explotó un auto, camino a Buenos Aires y, eh, y sus restos han sido entregados a los familiares a Gato y hablando de fines de agosto del año 79, bueno, en, en un estado reconocible. Así que bueno, esto es la parte de... Esto es de, de alguna manera el hecho, ¿no? lo Por eso te decía, son varios sentidos. Fíjense que uno puede hablar de la Quinta como si la Quinta tuviera como un lugar protagónico, lo tiene, lo tiene en este sentido. Nosotros estamos convencidos que tiene que ser un centro... Eh, un claro. centro que sea, digamos, un centro de memoria. Como, claro, nombrado como sitio de memoria, centro clandestino de detención. Totalmente, sí. totalmente. Eh, sí, los familiares oye, también, de los que los familiares o supuestos dueños también pensamos lo mismo, así que, <ríe> sí. Me sí, sí, alegro sí. tanto que vamos a pelear en, en conjunto. <ríe> Sí, sí. pero aparte que eh, te escuchaba Eugenio esto que decís de que entraste y, y que fue fuerte entrar y estamos hablando de cuarenta y pico de años y sentiste eso y yo, perdón, ¿no? para los que ya no lo he escuchado más de una vez he contado que cuando recién el D2 en Córdoba eh, cuando recién se abre fue terrible la experiencia de entrar porque escuchabas hasta voces pidiendo ayuda Ajá. era muy fuerte no pude volver a entrar hasta después de dos años porque había sido bastante impactante entrar, sentir todavía la muerte la tortura, se sentía entonces me llevó como dos o tres años volver a entrar y estaba trabajando los chicos de hijos y era otra en la energía entonces necesitamos que se recupere esa quinta para que tenga otro sentido este, y para que para que sea justo para los familiares y para todos los que pasan por ahí hay que recuperarlo no tenemos como opción, ¿no? Claro, totalmente, y además porque yo creo que hay una... Eh, dentro de todos los fines eh, que uno que uno pudiera pensar, eh, desde primero desde los familiares, bueno, por supuesto que acá además hay una historia con la Quinta en particular, porque a ver, si este fuera un centro clandestino, ¿no? Eh, que perteneciera al ejército o al Estado, etcétera, pero la particularidad, además, como ha sucedido en, en varios lugares del interior y de Buenos Aires, o Entre Ríos, o Mendoza, eh, se trata de apropiaciones originarias del ejército en este caso, que sirvieron con estos fines, pero que luego se incorporaron al plan de predación eh, paralelo al plan sistemático de desaparición ¿no? entonces uno es como es como bajar al segundo plano al segundo plan sistemático que fue un, de rapiña está claro la quinta en este caso tiene estos dos tiene estos dos cruces que la hacen significativa por un lado, la hacen significativa para poder explicárselo a los jóvenes a los niños, a los colegios y para poder, y yo creo que porque es necesario que estos centros se identifiquen y queden, queden abiertos para que cuando pasa tiempo, 40 años y dentro de las democracias aparecen las inconformidades, las discusiones etcétera, aquellas ideas que nombre la democracia, eh, implantan de alguna manera negacionismo sobre los hechos, eh, simplifican la realidad, entienden que el conflicto social no es el motor de las sociedades, y se olvidan que las democracias no son sino eh, los caminos institucionales que las sociedades se dan para transitar el conflicto social, no para eliminar no para entender que no para entender que es una anomalía, una rareza, a evitar, a, a correr a un protestódromo, a que no se vea, a que no porque en realidad eh, y esto no, esto, es problema, esto no es un problema, no un problema para, es un problema primero de entendimiento de qué son las sociedades. Entonces, los centros de memoria tienen el fin de demostrar cu una y otra vez parte de la sociedad argentina, entendió que el conflicto social es extraño a la población y está motivado en ideas particulares que un grupo conlleva. Y esto no es el 76. Esto es el 76, esto es el 72, esto es el 66, el 62, esto es el 55, esto es el 30, esto es la ley de residencia, Canet. Miguel Cane, el escritor, uh -huh. digamos, de Juvenil, fue el autor de la ley de residencia y en el, la presentación de motivos a la legislatura le dice que Argentina era un país de criollos calmos tranquilos, y que eran los extranjeros los que vinieron a invadir esa tranquilidad, por eso a los extranjeros habría que volverlos en el mismo barco que llegaron, y a los criollos que no habían sabido seguir en su tranquilidad, incluso la pena capital como existió en Argentina. Esto es 1906, y la ley de residencia estuvo vigente hasta el año 30. Sí. Así que... No es nuevo, este es un debate de profundo, ¿no? Es el, el debate de las fronteras previo en 1900 y es entonces me parece central esta discusión. Central si sí, queremos digo, hablar de libertad, libertarios, de democracia, ¿no? De derechos sociales, sí, claro. humanos, ¿ah? Sí, más profundo. Eugenio has contado que la, los estos genocidas Eh, ven, están cómodamente en su casa siguiendo el juicio igual eh, sí. ¿se puede ver la actitud que tienen ellos ante este juicio? ¿se puede percibir? Mira, la, eh, la actitud así vista a, a, como, como la vemos a través de la tele, ¿no? a través de un, un televisor que una que, que reproduce una cámara fijada en una computadora seguramente o eh, en la casa de cada uno ¿por qué están en su casa? porque están con prisión de, domiciliaria ¿sabes? Sí. Todos aquejados de alguna enfermedad que impide, que impide en principio que estén primero cursando condenas efectivas, segundo, que tengan presencia. Perdón, te interponé un segundito acá, Barreiro ya nos dijiste que sí y ya sabemos que está condenado, pero los eh, tres que están siendo juzgados todos tienen condenas previas. Todos tienen condenas previas, Eso. exactamente. villa nueva sí. Y Díaz, los dos han sido condenados en la perla. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces sí. tienen condena efectiva, llegada al corte y, y, y ha quedó firme, empezaron a purgar la condena y eh, por una u otra razón médica, médica, todos son más de 70 años, eh, bueno, eh, tienen domiciliarios Por supuesto que la Secretaría de Hechos Humanos, estamos como muy atentos a esto, tenemos hemos instalado peritos eh, forenses particulares no particulares que intervienen en las causas y verifican si la denuncia de las enfermedades son tales ya sea para el apartamento del juicio porque no puede entender imaginen que estuviéramos por juzgar a alguien y esa persona no pudiera entender no puede entender qué le pasa no sí. tuviera dimensiones tempo espaciales etcétera no podría llevar adelante el juicio porque estaría en una situación de demencia ¿Está claro? Entonces, bueno, hay esos pedidos, hay pedidos de prisión domiciliaria, es decir, salir de prisión efectiva, y hay pedidos de, eh, de de que no comiencen directamente los pleitos. Entonces, en la, en la gran variedad, ya ven, de situaciones posibles, apartamiento de juicio, no comienzo de juicio, prisión domiciliaria, eh, o no presencia ya en el juicio comenzado dentro de la sala... Todo esto que son, en definitiva, beneficios a la vejez de gente que purga, condena, todo todo esto que antes era un mero capítulo de la dependencia penitenciaria, acá está pues, en juego todo el tiempo. Y bueno, tratamos de defender, eh, a ver, tratamos de que se haga justicia, ¿no? Y también eso a veces hace que haya contradicciones, porque, bueno, eh, son beneficios que la ley ha puesto para la vejez, au, de los genocidas fíjense. Este... Y nos parece bien, ¿eh? Nos parece muy bien. Lo que no nos parece bien es que mientan, que Mira, se, hagan se hagan los mientitos. El, el, que, el que está enfermo y el que por vejez no puede ha perdido, bueno, pues bien tener los beneficios que tiene cualquier, cualquier eh, argentino que pase esa situación. Claro. Eh, Eugenia, por mi parte voy por la última pregunta que ahora que te escucho que hablas de la Secretaría de Derechos sí. Humanos por pues, sus abogados y yo me preguntaba cuando vi la peli 1985 eh, ¿qué pensarán la gente que está ocupando esos lugares de llevar a juicio con respecto a la sí. película? ¿A la peli? Sí mm. Bueno, eh yo te, yo a mí la película me gustó, digamos, no, sí, yo como sí <ríe> me encanta el cine, eh, a mí me gustó, me gustó, me pareció me parece me pareció, eh, que, que está lograda, que un tema con tantas facetas, con tantas facetas. Elige una, ¿no? Por supuesto que toda selección eh conlleva ponerle poner en luz esa esa parte y, por supuesto dejar otras para aquellos que estamos muy involucrados muy involucrado en las causas por supuesto que la película nos parece que olvida algunas facetas no uh -huh. eh, de la reconstrucción de la memoria en donde no donde la parte el protagonismo particular que se le da a las fiscalías y la relativa importancia que tienen los organismos de derechos humanos, etcétera etcétera podría ser una crítica relativamente importante, histórica, ¿no? Histórica, sí, no sí, solamente sí, sí, sí, de guión, ¿estamos de acuerdo? Sí, Pero... Sí. Pero bueno, pero cumple un rol, cumple un rol, cumple un rol para la gente más joven que por ahí no está cerca, que no, que no, que no tiene, que no ha tenido la oportunidad de, de estar cerca. Yo lo valoro eso, está bien actuada, está bien seleccionado que, que el guión, tal vez que el guión trae, puede, se haya animado a poner un testimonio completo de una víctima completa, me parece eh, valiente, me parece importante, ¿eh? ¿no? Así que desde ese punto de vista me parece piola, me parece una peli recomendable, ¿no? Y, y me gustó, además, además estéticamente me pareció linda. Está bien, no, no, no, era sí, una sí, curiosidad, sí. a mí también me gustó. Quería saber qué piensa. Sí, sí, muy polémica sí. Sí. Sí. Pero Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ay, perdón, Igual. y por ahí vamos, porque tenemos varios invitados. De hecho, vamos a hablar con Silvio también. Ah, bueno, la, sí. Hoy estuvimos con el Cario Silva. Sí, sí, ya, ya sé, ya me dijo. <risas> eh, por ahí un par de preguntas prácticas. Si se sí. sabe ya cuál va a ser la fecha de la sentencia en esta causa, uh -huh. y te, te hago las dos juntas, así ya las contestas bien. Eh, eso y si hay posibilidad, se está viendo algún nuevo alguna nueva causa, algún nuevo juicio ah, de lesa acá en Córdoba o en la zona que dependía de Baeiro. Bien. Dinero. Eh, alegábamos el jueves 30, no, no. <ríe> casi ustedes, no vamos a alegar antes seguramente el, seguramente no está notificado, todavía no tenemos la certeza va a ser el martes, este martes que viene, vamos a alegar eh, significa que empezamos a alegar las querellas nosotros, sí. Eh, sí. inmediatamente los fiscales, inmediatamente las defensas con lo cual es muy posible que esté todo listo para las palabras finales, el mismo martes con lo cual es muy probable aunque no podemos dar fecha no, porque no, el tribunal no lo sabe, claro. de que esto te resuelto dentro de la semana que viene o la otra. Guau. Wow. ¿Pues sí? Sí. Guau, wow. guau. Wow. Dos, sí, por supuesto, tenemos una mega causa pendiente en Córdoba que, que esperemos, digamos, necesita de algunos impulsos procesales, necesita de redondearse algunas cuestiones, estamos en ello, eh... Nosotros tenemos un juicio, nosotros como equipo, dentro de la jurisdicción del Tercer Cuerpo, que no es solamente Córdoba, tenemos próximamente, a partir del 28 de abril, eh, Bustamante en La Rioja, la continuidad de el juicio a los más cercanos de angelelli ¿no? Entonces, ah, sí. Sí. digo esto para que, para que nos tengan en cuenta, porque parece que fuera... ¿No? El, mundo, el el país de segunda, inclusive con los juicios eso nos pasó adelante año 2019 claro a pesar de que estaba un personaje muy muy muy famoso digamos no es cierto un militar muy famoso ahí sentado eh, nosotros bueno empezamos el río que me parece muy muy interesante el eh, Esto es parte del tercer cuerpo, parte de, de los mismos uh -huh. equipos. De hecho, tal vez el tribunal sea el mismo que está jugando aquí, sea el que tome en La Rioja. ¿sí? Bueno, el caso de Pedernera, fundamentalmente, y ¿sí? un feroz genocida que hemos traído para Hawái, ¿sí? que es el alfabrito jefe de la cárcel de gendarmería de La Rioja, no uh -huh. el feroz sino Sida Brito, que fue salvándose, esca escapándose, escubir. Así, ¿no?, de estar presente, siempre prófugo de la justicia, y bueno, por primera vez va a estar sentado así. Esto le digo porque ahora el 28 de abril. El, el sí, sí, sí, sí. Y seguiremos, sí, vamos a ir la segunda parte del año con ya una mega causa, con, con el remanente, si quieren, pero queda mala la palabra. <risa> y la perla, no remane sí. nada, es decir, la continuidad sí. de la perla. Sí, Sería... perla 3, 4. Perla Eso 4. Estaba iba a decir la perla 4. Uh -huh. Así es. Bueno, capas, ya que lo des, que nos lo vas diciendo, nos volvamos a comunicar como para o con vos o con Claudio, con Fresneda para que nos vayan contando cómo siguen las causas, si le, si te parece. Ah, nos encantaría, nos encantaría cualquiera. Yo con Claudio tenemos un programa en radio, todos los martes en Radio Teoregenia de Córdoba, así que eh, somos radiales, desde hace muchos años que hacemos programa de radio juntos, así que nos claro, encanta Clarísimo. se sí, te notaba, pero... Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora entendimos todo, dale. Claro. <risa> ¿no? Escuchan, Corda, la teorogénia. sí, sí. La van, sí, sí eh, Bueno, estamos hablando con Eugenio Villafuera, Eh, abogado de causas de derechos humanos y seguramente, como vamos a seguir el caso, seguramente vamos a hablar un rato más de esto y vamos a seguir las causas que vienen. Así que te agradecemos este tiempo, Eugenio. No, gracias a ustedes y, y estoy, estamos ahí dispuestos para, para, para charlar, para informar por un lado, charlar por el otro, así que muchas gracias. Gracias a, a vos. A vos eh. Nos vemos. Abrazo. Se cante muy bien. Gracias, Ceci.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 Su perfume inundó todo el país Una luna solidaria surgió el cielo Los pueblos ideales se dieron cita allí No pudieron evitar que escapemos de su cruz Y no pueden evitar ir cayendo en esta Venganza de amor contra su odio estar vivos Cómo ayer porque nunca murió no tu era menos descansa tan sabia y subversiva poderosa la esperanza. es nuestra venganza de amor contra su odio estar vivos Vivos en ustedes Como a Quiero recordar quien que, que, que joven que duda de identidad. Eh, este teléfono 421 34408 y va ser muy bien recibido. 421 34408 y reconociendo su identidad a conocer la libertà. Olvidar, si no me rebelde como mi mamá si saque del viejo mi forma de dar mi forma de dar Estamos al aire en vivo. ¿Estamos al aire? No, sí. en serio. Sí. Estamos, bueno, sí, acá hay un clima de un clima alegre, ¿no? Porque ¿por qué? Porque festejamos la vida, festejamos que estamos acá, que estamos vivos para seguir luchando por todas las cosas que que nos faltan y por todas las cosas que tenemos para hacerles verdad y por todas las cosas que tenemos para pedir justicia. Así que en este momento vamos a hablar con Ale Ranino, columnista de esta de este programa, que ya va a volver a hacer su columna. Eh, pero para que nos jale del 24, ¿qué tal Ale? Hola, buenas noches, Vero, Gonza, qué lindo que haya vuelto un día, qué alegría, mira. Espera, espera que Este aplauso, este aplauso, este aplauso. <risa> bueno, acá, acá estamos con dos compañeros más en este momento Estamos con Cecilia y estamos con Ariel Buenas noches, Hola, Cecilia, Ariel. Buenas, ¿cómo son? va? Bien. Bien, ¿cómo está? Mira, bueno, es, nos decía que recién pudiste eh, te, podías estar escuchando el programa eh, Y bueno, queríamos hablar del 24 Bastantes actividades acá en el Valle Y bueno, también sabemos que a vos te, también te atraviesa acá como nuestra compañera Sí, eh, la verdad que contenta de que de que haya tantas actividades, de que haya tanta memoria en el valle, de que haya tanto compromiso y, y organización, ¿no? Con la memoria, con la verdad y con la justicia. Eh, y sí, realmente es una fecha difícil. Eh, es, es tanto cuando uno... Eh, quiere hablar del 24 o no, no. Eh, eh, están, tiene tantas aristas te pega por tantos lado que uno no sabe que, por dónde empezar ¿no? pero eh, a mí me agarró el, el 76 eh, con 13 años ¿viste? entrando a, a primer año de la secundaria y bueno fue bravísimo claro. eh, sí, muy complicado y, este, y bueno el mi hermana, que era mi hermana mayor, Alicia, eh, que mira, hoy estuve todo el día mandando audios y canciones para jardines de infantes, para escuelas, de allá de Ullingham, porque me, me pidieron eh, que contara la historia de Ali, que le que pasara mis canciones que hice para ella. Y bueno, nada, que contarle que Ali era una militante tremenda del MR 17 de Octubre, era de esas personas que, viste como decía el Che, que sentían en su mejilla el golpe a, a cualquier ser humano, ¿no? Y este decía estas verdades sencillas, profundas y tan difíciles de, de llevar adelante como esto de distribuir la riqueza y que en un país que tiene todo el nuevo mundo no hubiera chicos con hambre, ¿no? Y y Para eso militaba y para eso había estudiado ciencias económicas, porque entendía que las ciencias económicas no eran formulitas de matemáticas, sino que era una cuestión política este, y que estaba ahí la, la cuestión, ¿no?, de eh, por qué había tanta, y tanta pobreza, porque había un, un grupito de, de ricos y de poder concentrado y de patria financiera que, que se quedan con todo. Así que ese era un poco Ali, con sus este, hermosos poquitos azules, su, su pelo peinado de, con la toca, <ríe> que se usaba en ese momento, su pelito lacio, mamá de dos hijos. y este Bueno, ese, ese era un poquito Ali. Nació el, el 12 de octubre de 1945. Y, este, y bueno... Eh, ella, ya cuando empezó la dictadura empezaban a caer sus compañeros eh, mis viejos le decían que se fuera, ¿viste? Ella estaba como esperando que, que, que aparecieran los compañeros porque hasta ese momento se sabía que, que podían estar unos días desaparecidos y después los blanqueaban, ¿viste? Como decía que los pasaban antes claro. pero eso no no pasó y bueno, no llegó a, a irse creo que tampoco hubiera decidido irse así que bueno en el 10 de septiembre de 76 una, una patota de de fa buscar y este y desde entonces que es una detenida desaparecida. Bien. No no podemos agregar más, más a tu relato. Este, claro, ella nunca ¿Ya hay juicio algo por ella. San Salvador, juicio. Sí. Sí, sí, sí. Eh, cuando, cuando ellos lo, lo secuestran, eh, que se la llevan de, de su casita ahí, de Urinan, de, de la calle Santana, este como digo yo en la canción, cerca del barrio que espero, eh, la secuestran con una compañera, y los dejan a, a los chicos, a Fernando de los sus hijitos que tenían 6 y 2 años, en la casa de un vecino. este y Después, bueno, me... Mi vieja lo, lo recupera, comisaría mediante, viste no se los querían dar. Y después este, con ese mismo operativo van a buscar otros compañeros, eh, amigos de ella, compañeros de militancia también, tres compañeros. Eh, Edgardo Lombardi, Margarita Weiss y Armandina eh, Bustos. Y como la llevan con, con Lucía este Fariña y a Lucía los 10 días la, la sueltan de todo el grupo, a la única que sueltan. Supimos que ella estuvo en Puente 12. Entonces, eh, bueno, cuando vino de juicio, que es eh, cercano era frente a de sub y ahí camino de, de cintura y este bueno, no, no me acuerdo exactamente no dónde está Puente 12. Eh empezaron, se, se vino el juicio eh, que lo llevó adelante Pablo Yonto a todo esto, bueno, como 40 años después ya habían muerto cantidad de, de genocidas y también de testigos eh, pero lo importante es que se hizo y bueno yo fui querellante, fui declaré en este juicio por Puente 12 y eh, nada, le dieron una perpetua más a Echecolat porque ese lugar era Eh, una brigada de la policía eh, y, y bueno y un, y un par de temelicos como Minicuchi y, y otros eh, pero bueno fue como muy muy importante poder declarar ¿no? y que la verdad sea dicha ante ante la justicia un toque bastante claro pero difícil pero bueno, se pudo hacer así que un poquitito de, de justicia por ella y por, por los compas Bien. Bien Ale, este es eso se habla mucho ahora que nombrás eso de lo reparador que puede ser un juicio de poder contar y aparte también por más doloroso me imagino yo que sea escuchar eh, o, o poder saber qué pasó el último tiempo, cuál fue su recorrido, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, esto fue fue tremendo porque Claro, cuando se comunica Lucía, después de que se recuperó un poco, ¿viste? también fue tremendo lo que le pasó a ella. Eh, después se exilia, se va a Suecia y de allá mandó todo un escrito. Eh, y bueno, sí, poder, por lo menos, viste, saber que estuvo ahí. Eh, bueno... Que, que, que le dijo a Lucía decía si vos salís este, a mis amigos que, que los hago y, y que los compañeros sepan que no hablé. bueno a esas, esas cosas no que que la siguen pintando un poquito más la, la persona que ella era y, y de la manera que uno quiere recordarla con, con su militancia y levanta la levantamos las banderas no porque la verdad que al principio Eh, fue tan tremendo todo que hasta costaba eh, recordarla los Y este, como que el horror se lo lleva todo, ¿no? Y, y bueno, pasaban los años, eh, uno puede puede ver esa militancia y, y levantarla con orgullo. Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo, te saluda. Hola, eh, eh, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Che... Escuchando, ¿no?, eh, tanta lucha para llegar a juicio, para que llegue a tiempo, ¿no?, que todavía no se haya muerto este genocida, de la condena, ¿y qué, qué nos puede decir con, con una justicia que después los manda a la casa? No, tremendo, tremendo. Es como... Eh, mira, en, en un momento específicamente con el tema de chocolate, cuando lo habían mandado y estaba el tipo muy horondo allá en Peralta Ramos, en su casa de Peralta Ramos, en Verdeplata. Una, una gran lucha para que le, lo volvieran a, en cana. Y, y se consiguió. Y se consiguió. Eh, pasa que, bueno, es como... si bueno para un poco tardan 40 años en hacer justicia después lo largan después hay que volver a, estar, a luchar para que lo vuelvan no los manden a sus casas pero bueno es así viste en la, en la que nos la que nos tocó y además eh, uno sabe que el, el poder no y los responsables de, de genocidio que en realidad es un poco al revés y cuando uno dice los civiles cómplices y es como un poco al revés los civiles los empresarios artífices y este y con la mano armada de, de, de los militares pero bueno ese poder eh, está intacto eso es lo más doloroso no ah. este <ríe> eh, que es como bueno que dicen el, el, el gobierno paralelo eh, y eso eso sí que es es bravo usted son los, los que siguen generando pobreza y bueno, cuando mi hermana en esos tiempos, en la generación de 70, este luchaba y yo creo que había, no sé, un 20% de, de pobreza y ahora hay un 50. Así que en ese sentido es como difícil. Ale, ¿dónde pasas el 24? ¿Acá en el Baza? Sí, voy a marchar a Villa Dolores. Ah, bueno. <risa> Bien, bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, quise, quise ir en, La verdad es que uh, Para mí es, es muy importante Estar en la Plaza de Mayo Los 24, pero bueno Este año no, no se dio Y está bueno, porque ya hace Tres años que vivo acá Está bueno marchar con, con todos los compañeros Del Valle de, de Tras de la Sierra Así que supongo que nos vemos el, el 24 y todas las actividades Que hay esta semana Sí, no, nosotros marchamos acá en Mina. La radio de academia de Mina Clavero. Vamos a estar acá uh, marchando acá en Mina, este, acompañando eh, acá. Ah, ¿y coinciden los horarios? Porque por ahí podemos hacer las dos. Ay, no me acuerdo. Eh, no me acuerdo a qué hora es de Dolores. Cinco y media. Eh, 17.30 están convocados ah, a Villa Dolores. Y nosotros no, A las 18. Claro. Nosotros convocamos a las 18. No, no, no vas a poder bueno me enfociamos, por ahí se retrasa alguna y llegamos a la dos Bien, o sea, bien, ¿eh? esa lectitud, Ale Escuchame, igual vamos a tener radio abierta Así que seguramente te vamos a estar llamando a vos y a otros par de compañeros más Bueno, genial, claro, genial, eh? gracias, sí, sí, sí, sí Así que vamos a hacer esto Claro que recordar es pasar por el corazón, ¿no? Y, y bueno, mientras nosotros... Recordemos no solo el Nunca Más, no solo eh, no, todos los rock que hemos vivido a partir de 24, sino también la lucha de ellos, su militar, sus banderas. Nos recordemos, eh, siempre van a estar vivos. Exactamente, Ale. Ale, bueno, un gusto, seguimos a hablar con vos. Eh, como siempre, vamos a esperar tu columna y el 24, una manera u otra, vamos a estar marchando juntos todos. Sí. Bueno, me encanta, me encanta la idea. Chicos, gracias, gracias por, por llamarme, les quiero mandar un, un súper abrazo, gracias por, por pasar mis temas, mis canciones, este que es, es, es una forma también mía de haber hecho catarsis y de, de compartir las historias de todo lo vivido para las nuevas generaciones también, eh, dejar un, un poquito de historia cantada, ¿no? que también las canciones van del corazón al, al corazón del que nos escucha, así que yo les quiero agradecer y muy, muy contenta que haya vuelto un día y, y ya estáis llegando ahí la semana que viene con una columna de, de relatos por mi identidad. Eh, buenísimo, sí, acá la estamos esperando, así que bueno, bueno Ale, agradezco a vos que nos permita compartir eh, un poco todo esto con vos, así que, así que bueno, el 24 nos estamos abrazando. Dale. Y me, me gustaría agregar que eh, para aquellos escuchas que, que tengan dudas sobre su identidad, que hayan nacido entre el 75 y el 83, eh, que consulten con abuelas que, que nos estamos esperando, los estamos buscando. Yo recuperé a un sobrino, Pedro Sandoval Fontana, que, que no quería en su momento ser recuperado eh, y que hoy, eh, él mismo dice, la, la verdad me hizo libre. Y tenemos una relación hermosa y los hermanos se llevan bárbaros, se quieren un montón. Así que bueno, para esos que, compañeros que tengan dudas y compañeras, compañeres, eh, que no dejen de consultar abuelas, bueno. que nos estamos esperando. Ay, un abrazo enorme acá de todos nosotros. Abrazo, abrazo, abrazo gigante. Vamos no, un día abrazo. todavía, fuerza. Abrazo, gracias. Chao, chao. Un beso Fue 24 de marzo Que nos hicieron creer Que la patria defendían Para usurbar y ni de sal, cuántas heridas hay sin cerrar. Hay un país que escarezón, tanta miseria y amargura. Los cielos trenes comiendan la basura mientras Jesús dirigentes con su ropa elegantes mienten justicia social. Cante a restaurante, ay patria mía,cuna de sal, cuantas heridas hay sin cerrar. Un día, décima temporada. Quiero vivir en un país diferente, con más amor por la tierra, con más respeto a mi gente, que muchos dieron la vida por una vida mejor, por ellos, por mis hermanos. Basta hoy esta canción, ay patria mía, cuna de sal, cuántas heridas hay sin cerrar. Ay, patria mía, florecerás Por la justicia, por la verdad Ay, patria mía, cuna de sal Cuantas heridas hay sin cerrar Ay, patria mía, florecerás Por la justicia, por la verdad Por la justicia, por la verdad Por la justicia detrás de mi voz escucha, escucha otra voz canta viene de atrás, de lejos viene de sepultadas boca y canta dicen que no están muertos escucha los escudos Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan, escucha, escucha, otra voz canta solo memoria son vida abierta Conmigo hay anchas son camino que empieza Cantan conmigo, conmigo cantan Y sé que no están muertos, que escucha, los escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta és a Programa con Ideologías Recordamos, a dos días que se va a conmemorar el golpe de Estado Estamos bueno, hablando con eh, Estuvimos hablando con Eugenio Biafore Que es uno de los abogados de la causa Que nosotros, para resumirla, la llamamos la causa de la quinta este eh, Hace un ratito hablamos con Ale Rabinovich También para que nos cuente un poco de También cómo le atravesaba ese el 24 Y ahora vamos a hablar con Silvio Bioti que es uno de los testigos de esta causa. Uh -huh. en uno de los principales testigos, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora vamos a preguntar específicamente, pero lo tenemos ahí en aire a Silvio, eh, que vuelvo a relacionar eh, desde lo familiar conmigo. Él eh, fue secuestrado ahí con, con mi papá, mi mamá, y es el hijo de el otro dueño de la quinta. O sea, era, eh, su papá, Y mi papá y mi mamá, los dueños de esa quinta. Así bueno, tenemos una apelación muy cercana en ese sentido también. Bueno, buenas noches Silvio, ¿cómo estás? Soy Ceci, Hola, hola. No, no. Sí, hola <risa> Ceci, ¿cómo te va? <risa> buenas noches. Eh, Bien. Bueno, me alegro poder hablar con vos y con la gente de radio. Y, y pues, formando de cómo han sido estas cosas, de no se pierda. Y para hablarle un poco de justicia. Sí, sí. Sí, eh, tardes, sí, ahí te podrás acercar, no sé si vos estás un poco lejos del micrófono, de, de, de tu teléfono. Oh. Eh, a ver, ahí ah, está mejor. Ahí va, ahí, eso era, sí, te oíamos un bueno. poquito mal. Bien, eh, mira, nosotros estuvimos hablando antes con Eugenio, con Biafore, y él sí. nos comentaba... Voy a empezar así fuerte, si, si no te molesta. Vos podés vos podés negarte a contestarme. Eh, nos comentaba que hoy hicieron el reconocimiento de, de la quinta, ¿no? Sí, que hoy estuvieron sí, sí. allá. Eh, ¿Cómo fue volver a ese lugar no, a estar que... otra vez? No, no, yo, yo fui varias veces porque yo cuento que yo... Además de haber estado secuestrado cuando me nivela, empiezo a estudiar en la universidad acá en Córdoba, y más o menos para fines de del 79, 80, 80, no, ya en el 81 se me presenta un médico porque me dijo la única condición que le ponían para salir en libertad era que transfiera esa quinta, pero había una pelea entre el primer cuerpo y el tercer cuerpo. Entonces el primer cuerpo le hizo firmar una escritura allá en La Plata. Después parece que se pelearon con Menéndez y Menéndez no lo dejó correr y ahí sale ese documento que dice que esa quinta está a instrucción del tercer cuerpo. Luego el primer cuerpo le hace firmar una segunda escritura para darle el asilo político en Italia. Uh -huh. Y finalmente los lobbies internos de la interna militar hace que, bueno, que gane la función del tercer cuerpo y empiezan a hablarme a mí para que arreglemos las condiciones de transferir. Así que la transferencia se hace para que mi viejo quede en libertad. Entonces le dan la vigilada y con la libertad vigilada se hace la transferencia a nombre de un comprador, un vecino de la zona que era de mucho nivel económico, bastante vinculado a Menéndez, Y, bueno, se transfiere y queda tipo este día ya se le pagan los milímetros. Eh, más o menos esa es la síntesis. Pero lo que nosotros nos fuimos enterando después, porque mucha gente, los vecinos de las barras quinta nos contaban de que, que ahí había montones, eh, todo, todo era montonero. Eh, y que se sentían gritos, que entraban autos con gente, eh, con mujeres, con gente tirada en el piso. Entonces, primero yo creía que era fantasía, pero después también fui afianzando hasta que en 2007, 2008, me, me encuentro con, con hijos, con el Sura, con el Sura y el Marte, Marte de Ornés, que yo estaba en el área de investigación de hijos y son los que me proveen la información y arman toda la, la documentación para hacer concurrente, y a mí me quedó a hacer una, una gira por el país fui a Mar del Plaza, me con me, me la plaza, me entrevisté con gente que se mele, que me pasó a Chaco, estuve en por ese año en el país, buscando información y contacto, hasta el fin, armar todo y presentar la denuncia. Entonces yo soy el denunciador, ¿De, de que en ese lugar, además hubo un campo de concentración. Bien. Es decir, fue el último campo de concentración de hubo en Córdoba. Uh -huh. A partir de 1979, el 78, pero básicamente el 79, tiene primero la Cruz Roja y después la Comisión Interamericana y los milicos ya no secuestraban a la gente en la unidad militar Así que tenían esa quinta para ir ahí y torturar. Entonces, durante los periodos en que los de inteligencia no tenían secuestrados, la custodia que daba cargo del ejército por parte del personal del liceo militar general Paz. Y sí. cuando venían los operativos, se retiraba la gente del liceo, los militares, los soldados, los conscritos, sí. y venía una custodia externa de gendarmería y los de inteligencia a ocupar la casa, donde se torturaban, interrogaban, torturaban y mataban. Y un hombre que por lo menos ahí han pasado 40 personas de las bueno. cuales no tenemos gastos, no pudimos armar poder más que para esto. Uh -huh. Pero Villanueva se atribuye a veces conseguir un ascenso por capturar a dos tríos de montoneros, que obviamente pueden haber sido de la contraofensiva, uh -huh. y que no serían estos, este trío que están jugando, o sea, ahora en la causa. Sí, sí. Es decir, que tendríamos por lo menos seis más, aunque acá se juega por tres, pero son cinco los detenidos, nada más que los otros dos no, no fueron identificados. Claro. Cuando ellos estuvieron había cinco personas ahí. Uh -huh. Luego hoy pudimos demostrar que los ganchos donde decían haber estado colgados los secuestrados estaban, que básicamente eran los ganchos que habíamos puesto con Juan para colgar las tiras de chorizo porque el año ese íbamos a, a, a carne a chanchos y e íbamos a hacer ahí el secadero de chorizo. Eh, pero eran los ganchos muy firmes, aguantaban mucho peso, y bueno, esos ganchos usaron para para colgar a la gente ahí, para torturarla, en el sótano. Uh -huh. Vos no deberás recordar el sótano porque era muy chiquita. Sí, no, yo no, pero, no tengo eh, recuerdos. Ese sótano, eh, digamos, iba a tener la finalidad de tener una imprenta, uh -huh. eh, pero no, no se si de a desarrollar eso. Y sí, lo que pudimos hacer es prepararlo para para madurar los chorizos que futura, en del futuro íbamos a hacer. Sí. Eh, Así que bueno, eso se logró comprobar hoy, <coughs> se reconoció tal cual las descripciones, es decir, los errores, uh -huh. y pues bueno, otro testigo que también estuvo ahí, indicó bien los lugares, digamos, con menor precisión, porque él estuvo siempre vendado de atado, pero dice que con las prestaciones, los artículos, el artículo, el artículo, el artículo, el la entrada de la cocina, está todo modificada la casa tiene modificaciones, pero uno puede deducir que se ha hecho una puerta en este lugar, que acá iba otra puerta y que no está, que acá esto, que se cambió el piso, las cosas que uno puede darse cuenta. Uh -huh. sí, Así sí. que bueno, la jornada de hoy fue bastante positiva para la prueba. Uh -huh. Digamos que cerró la prueba, este caso para terminar con una sentencia de condena, Uh -huh. Que probablemente no sean las penas máximas Pero sí son fundamentales Porque los autores del crimen Están identificados Pero no alcanzaron las pruebas para imputar. claro Así que bueno Porque ahí no matan la gente del tercer cuerpo Sino mata a la gente de, de ESMA Que vienen a interrogar a un secuestrado Sí Sí, y sí Y pues matan a los autores Bien, bien. Que, bueno Exacto Bien, sí, Silvio, Vero te habla este y les no. ¿Puedo decir que probablemente no son las penas máximas? ¿Qué pena están pidiendo ustedes? No, no, no, yo no sé Eso no nos la querida y la ah, fiscalía bien. Supongo que no van a pedir las penas máximas bueno, Claro Supongo que no van a pedir penas máximas Por el claro. control del hecho, digamos así la teoría uh -huh, uh -huh. Pero también supongo que el tribunal no va a condenar con penas máximas Supongo, no sé Claro con la situación más más, en, uh -huh. más difícil de, de probar que ellos estuvieron en el momento exacto. Claro, claro. Pero bueno, no, eso es su su mía, no tiene que ser así, por ahí le dan parte de tres. Y ya estos tipos tienen 40 antecedentes civiles. Claro. Claro. Claro. No les cambia nada, van a seguir estando en su casa como la mente, con la domiciliaria y así no. Y siempre, nada y amenaza pero bueno, por lo menos es una condena más lo más importante es que se reconoce que hay un tanto de concentración, eso para mí es el objetivo central de sí, claro. desde mi perspectiva desde la perspectiva de la gente es la condena por el crimen sí. y la condena por el secuestro uh -huh, claro. pero obviamente yo también trabajo por eso pero además tenía un objetivo más más allá que era que se entiende que hay funciones en San Sí. Silvio, hoy día cuando ustedes fueron, bueno, ¿esa casa estuvo ocupada hasta qué año? ¿Y después no hubo más actividad? No, esa casa estuvo ocupada por el, por el matrimonio con la y por mi viejo, uh -huh. y nosotros vivimos para la época de Coasecha hasta el primer 77. Luego no hay gente que viva ahí, hay custodia militar, o ocupación de inteligencia con secuestrados. En el año 82 se produce la transferencia y no es ocupada porque los campos, el campo estaba todo quemado, lo había quemado justamente el vecino del frente, no el vecino, sino un peón de él que se puso a espiar porque estaban torturando, prende fuego para limpiar los canales, en muchas épocas se limpiaban así los canales con fuego, una asada o un lugar, dando el fuego, y como hacen unos tiros, alas bajan y deje de el y el pasa y quema todo el pastillazo estaba trabajada la quinta hace años el barrio estaba muy alto y quema todo entonces, eh, de ahí no había ni producción de plata nada no la voy a ver en el país ya estaba todo quemado y me contaron los vecinos zona del sur, el vecino del sur, lo Pero había habido un fuego grande que había quemado todo. Eh, y después no, no hubo nadie viviendo. Cuando se transfiere el vecino de la compra, eh, no la ocupa. Eh, tenía un peón que ocupaba, porque tampoco la casa de él la ocupaba. Era una casa de semifemanas. Uh -huh. Y tenía una persona que vivía ahí cuidaba. Entonces le mandan a, a, a cuidar la otra quinta, pero no vive ahí. Vivía en la otra casa el otro, en la zona norte, el cabo norte o sea, que nunca estuvo habitada. Eh, hacen las reformas como para evitarla, no la habita nadie, y queda ahí sin que la habite nadie, sin que nadie ponga en producción de quinta. Según hoy Dico Casparen pusieron en una época durazneros, pero ya habían decaído y no, no funcionó. Y hoy... Eh, Hace 10, 12 años estuvo ocupada, aparentemente, por una parejita de amigos del dueño actual, eh, de una pareja de hombres, que no tenían, no conseguían dónde vivir como pareja, y él les prestó eso, o sea, tipo, digamos, dueño actual, nada que ver con el padre, era un nazi completo, este hombre no, tipo, más progre. Pero bueno, es, es otra historia. Eh... Y ahora, hoy sí, en, en la inspección dijo que los no vivían ahí. Pero bueno, parece que eso es una acción desesperada para no caer en, en una situación de, de crimen de Dios humanidad y de dar comprador de Buenos Aires. bueno, esa es otra historia, va por otro lado, eso es, sí. pero eventualmente será un juicio después más largo, porque es, es una cuestión de, de propiedad y ya vamos a ver qué pasa, pero por un momento... La situación penal termina en que se demostró hoy de que ahí se un campo de situación. Perfecto. Silvio, tengo una consulta. Mi nombre es Ariel. Buenas noches. Sí, Ariel, ¿qué tal? mencionabas que se está juzgando a tres individuos pero que las flechas se caen sobre cinco. Me imagino... No. Tres víctimas pero saben que eran cinco. Ah, perdón. Sí, así es. Pero también se juzga a tres individuos pero también los autores materiales del homicidio eran por lo menos dos o tres más, es... que no están imputados ahora en la causa porque no se pudo corroborarse asientemente de que sean ellos, aunque todos sabemos que fueron ellos. Claro, claro. No pero hubo pruebas para digamos. ponerlos en el control derecho. Claro. Se imagina que deben tener sí. una serie de pruebas, pero no las contundentes como para poder juzgarlos. Claro. no se alcanzó a llegar a la prueba porque es gente de la ESMA. bien. Los asesinos reales, materiales, fueron gente de la ESMA. Los que estuvieron fusionando el centro de detención bajo control de ellos y con estos detenidos, sí, con estos tres que están ahí, y son por lo menos 15 o 20 más, pero los demás tampoco alcanzó la prueba a imputar. Sí, sí, es una cuestión jurídica. Bueno, a a claro. quienes logramos comprobar que sí o sí estaban, y de quienes no podemos más que presumir, pero no no tenemos pruebas. Claro. Uh -huh. sí, sí, esa es la situación. O sea, tendría que haber por lo menos 40 imputados acá, pero bueno. Aunque conozcamos los nombres, la prueba no alcanzó. yo Mi pregunta iba en este sentido. Digo, Estas otras personas que en este caso no están entrando en este juicio, ¿ya han sí. sido condenados por otras por otras causas? Sí, sí, sí. Ah. sí básicamente todos tienen condena Incluso creo que dos de los autores materiales eran muertos Sí. Eh, pero no no tengo certeza que habría que preguntar con la gente de la heredia e -E, sí. yo no, porque yo ni siquiera supe el nombre de los, los asesinos que asesinaron bien a todos pero sí los, los tres que se pudo probar que estaban vinculados a esto que son tres imputados sí. los tres que hoy están en el juicio así que es muy difícil esto crear pruebas, o sea, demostrar y que vaya un paso jurídico de la acusación, sí. ¿no? No más no fácil uno puede decirlo pero bueno, hay que reunir pruebas y documentación uh -huh. así sí, que sí. bueno, esto avanza más o menos así, pero lo importante yo les voy a decir lo importante es que va, va a haber condena y que además va a haber un, un, un reconocimiento ¿verdad? La justicia no puede declararse en un campo de concentración ahí, pero sí un reconocimiento en la paz jurídica de que ahí funcionó un centro que me definió claro. Durante tres años se torturó y se mató gente ahí. Aunque ellos no tengan la prueba de los otros tres años, esto es un indicio que estuvo ocupado por el cáncer cuerpo y que lo usó con ese tipo. Que, bueno. Claro, que habilitaría a poder marcarlo también como un lugar que fue centro clandestino. La, sí, sí, sí. La idea es, la de máxima, es que se reconozca que hay un centro clandestino, que se, se constituye un sitio de la memoria. Pero yo soy sincero, chicos, comisión, el archivo de la memoria nunca le me interesó, nunca me ayudó, siempre me destinó, siempre me trató de loco. Así que... Nunca, nunca colaboraron. Los dos únicos que colaboraron fueron estos dos chicos que les nombré que sí sabían y sí entendían lo que pasa. Porque en la Comisión Provincial de la Memoria hay una serie de, de gente que ya con Ludmila da Silva tenía una soberbia de que ella sí sabía y que yo no, no entendía de qué se trataba. Cuando yo era que conocía el caso y ella no. Y se manejó bajo ese paraguas y luego con con la convención actual también. Ahí, yo fui, no menos de 50 veces, archivo, ejemplo, de memoria, a pedir que me ayuden con esta investigación. Nunca me hicieron. Sí, sí, sí, como no, tomado cada vez que iba, había que empezar de nuevo con la existencia, me senté Hace 8 años, me pues, la primera, bueno, desistí de ir y terminé, por di cuenta, empujando todo y visitando los testigos, como les conté que hice toda gira. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué ¿Por qué la gente de la comisión no no te eh, colabora no aportan no consideran que son solo válidos los grandes centros clandestinos que hay cuestiones. No, ¿Qué, no, pues, ¿qué cuestiones que hay en el medio? ¿Cómo? ¿Qué cuestiones hay en el medio que llevaron era, a eso? honestamente no la sé, yo, desde mi opinión, creo que era la soberbia de quienes conducían, que no asignaban personal de investigar, que el personal que conocía nunca participó, o sea, los dos que entendían nunca fueron contratados para trabajar ahí, y después una relación conmigo que no era buena, es decir, no me aceptaba mucho, Pero eso es todo, en el organismo de derecho humano también. ¿sí? O sea, a mí me genera la gente, me lleva la genera en la causa de La Perla, la gente de María Álvaro Martínez, porque es, nosotros no queríamos llevar la genera. Uh -huh. O sea, tuve resistencia en todos lados. Y familiares, abuelas, madres, no, madres no, madres no tuve son buenas uh -huh. y familiares son muy expectativas no tengo nada que agradecerle al contrario eh, si sí, la asociación de expresos donde si sí, pudimos trabajar ayudar y son los que nos conectaron con los chicos de los hijos uh -huh. obviamente hijos una parte, otra parte de hijos no otra parte de hijos formó parte de este boycott que lo le llamo eso Pero bueno, no, no, no quiero dar nombres más que los nombres positivos que fueron el y más mar. Está bien. ¿No? Los demás eh, no colaboran. Bueno, tenemos sí. que saberlo los estudios, esta causa era desde el 2008. Sí. Pero no habría prueba en el 2008. Sí, sí, sí, sí. Los fuertes, de la, la doctora Sinonio, impulsó la causa. Claro. Y después la agarró tropa y Pico Monela Ya uh -huh. terminaron Si no seguía ahí Esperando Yo había una pregunta La tengo a sí. Cecilia al lado, la conozco eh, le dio una pregunta A ambos eh, Visto sí. considerando que De alguna manera son familia De ahí, de ese espacio eh, sí. Ustedes como Más allá de, de, de la construcción Y de, de reconocimiento Un espacio de la memoria y demás ¿Qué quisieran que ocurra en ese espacio? ¿Cómo que... Que pasen qué... Claro, yo, yo, la idea máxima es que sea un espacio de memoria, que se haga cargo del Estado y que haya un reacertimiento económico para ambas familias. Mm. O sea, familia de Cecilia y mi familia. Eh, eso en términos morales creo que es lo correcto. Sí. Eh, en términos jurídicos, vamos a ver qué se puede hacer. Pero sí aspiro a que se se tramoja como sitio de memoria y que, gracias a la nación o la provincia, sea en el cargo. Eh, y una aspiración de máxima sería el reintegro de las propiedad y ponerla a trabajar en, en una cooperativa de gente, digamos, de la economía popular, por decirlo así. Porque ahí para trabajar hace falta una millón de no hay posibilidades de que ninguno de nosotros empiece a trabajar eso el, el pero eso ya estamos hablando de una utopía uh -huh. sí. la, la devolución de, de la propiedad más la posibilidad de organizar ahí un centro de memoria bajo control del Estado pero a la vez que la tierra sirva para la producir pero eso es una fantasía ¿no? Sí. no tiene forma jurídica ese camino pero bueno, eso es de fantasía pero también era mi fantasía de que son los artistas. No, bueno, también pero... muestra el perfil de de ustedes. Sí, los... ah, pero no me dejó hablar a mí, no, pero... No, <risa> sí. Sí. Sí. No, no. no, no, el que no me dejó de hablar es Ariel, pero bueno, claramente primero creo que muestra que seguís conservando esos ideales, esos proyectos, esas ideas con las que te criaron con la que, con el que tenía también tu viejo eh, sí. pero sí te diría que que no lo veamos como una utopía claramente nosotros también ya tuvimos una pequeña reunión familiar al respecto y eh, hablábamos algo similar también pero eso que no lo veamos como una utopía porque sería realmente bueno Aparte de que sea un sitio de la memoria Un sitio de la memoria con vida eh, claro. Así que Nada, vamos por el mismo camino Estamos eh, sí, Creo que sí, seguimos sí, no, Conservando no, la misma bien, línea De quienes fueron los primeros dueños Exacto, mirá El conocimiento mío Es que sí, los papeles Están todos en nombre de mi viejo Y la acción se inicia Y la acción se inicia a nombre de mi viejo, el tema pasa porque jurídicamente esos son los pasos. Pero obviamente yo siempre he reconocido que no, era una sociedad. Eh, con lo cual hay que darle a la otra parte la intervención. Eso está claro, no, no, no lo estoy discutiendo. Lo que estoy diciendo es, son los caminos jurídicos. Y el objetivo de que hay funciones, una cooperativa de trabajadores populares produciendo frutas, verduras y lo que sea, Sería un Mi hijo que está acá se duele el con esa idea. Es decir, mantenemos el concepto. Más, le vamos a poner, en verde de de viña azul, le vamos a poner zona liberada. <risa> era una fantasía de Irene, de mamá, de llamarme esa cinta como zona liberada. Te lo cuento porque no lo sabía. No, no lo Pero sabía. Ella quería que pongamos un cartel en la puerta que diga zona liberada. Porque teníamos un poco ahí... De, de, de República Popular Democrática libre e independiente <risa> pero, bueno, eso te lo cuento ahora porque nunca tuvimos a conseguir estarlo en los perones son liberadas uh -huh. es muy bueno, bueno. <risa> sí, sí, sí, sí, es no. muy, muy de los 60 pero tiene una <risa> potencia para mí es un poco el, el motivo de toda la lucha, ¿no? Claro, sí. Es el nombre del programa de radio ¿sí? <risa> sí. sí, sí, sí Es bueno, es sí. bueno, es bueno Silvia. Silvia, para vos sí. este, Llegar al juicio Por lo que contás ha sido bastante difícil En su momento también fue una utopía Sí, sí, sí Y sí, la conquiste Era lógico Yo vi una nota En un diario de Córdoba Que causó mucho impacto Hace... 16, 17 años donde dije que ahí teníamos armas y me paré sobre el lugar donde estaban enterradas las armas y me faltaron en la yugular todos me dijimos, boludo, qué yo es cómo decía eso, pero la verdad eh, afortunadamente eh, Juan se dio cuenta que la cosa estaba mal Juan es el de Ceci. y le dijo a mi viejo que se escondan cierros fierro. Bueno, no había gran cantidad de fierro. Había una escopeta, un remol, una de cosas. Y mi viejo hizo un pozo donde era el pozo de la basura, en él, desde el pozo de la basura y hacia abajo. Y lo metió todo en bolsa por pues el Supongo que todavía está. Aunque hoy me habló una persona que entró en contacto con la familia Kasparian, que iban ahí y acaban de divertirse los fines de semana. Me dice que ellos, cuando hicieron algunas simulaciones, encontraron armas. Que pensaban que eran escondidas como militares. Wow. Pero bueno, vamos a ver. Eh, los fierros estaban, eso es verdad. Pero tenían un fin defensivo. Es decir, Juan en un tipo que andaba siempre prevenido y sabía que su situación estaba siempre al límite. Y difícilmente se hubiera entregado de los entes que estaban con sus hijos cuando sí, sí, sí, sí. hubiera sucedido el ataque? pero estaban ustedes que eran unas criaturas no, sí, no fue sí. No. Sí, sí, no éramos sí. mesiánicos no, nuestros hijos valían más que las revoluciones uh -huh. y eso quedó claro quedó claro la lucha en la tortura en las amenazas en la actitudes ahora si a Juan lo hubieran encontrado en la calle lo hubieran cruzado solo Juan se resistía y moría peleando pero tenía duda Uh -huh. Pero bueno, eso es quiero contar pues sí. Esa era la situación que se vivía uh -huh. Bueno, uh -huh. en definitiva eh, Salía de, a contar eso y me dijeron y después, Los dos meses estaban todos contando Sí, nosotros éramos el PSC o sea, Todos empezaron a reconocer que participaron De la lucha armada uh -huh. Claro, claro. Y antes todo, esto. no, no, no, la teoría de los demonios, no digamos nada, nada. qué mierda, a ti cabrero, yo le salí no. eso me varió la, la, la caracterización de loquito, de loco. Quizás por eso me aislaron tanto. Sí. Creo que esa fue la situación por la que me aislaron. Capaz. Eh, nunca uh -huh. reconocieron que yo el primer paso en lo que ellos tenían que dar, sí o sí, más adelante. Ajá. Uh -huh. Mucha gente muy famosa, muy conocida, jugó eh, al boicot en contenido por eso. Tienes eso, ¿no? Ojo, porque como hemos maoístas, yo a los trojistas y los trojos en Córdoba. Córdoba es la cueva de los trojos, decía Juan, cuando los generaban los militantes populares. Eh, no sé, aparte de los trojos ya teniendo casado, hay mucho trabajo también el movimiento de derechos humanos, sí. pero no, nunca me ayudaron, eso que quede claro. no me ayudaron por, por mí, no por otra causa. Sí, sí. no poseen lo oíste. Conmigo, no, no les caía bien, mm -hmm. no les caía bien. Mm -hmm. Pero bueno, por fin el loco llegó a la razón. Sí, qué bueno. Hasta que mencionaste los trocos me caía bien. Gracias. Yo este que tengo al lado es un trosco pero bueno. Pero es un trosco piola, no te preocupes. No, no, los, los trocos son los mismos nuestros. Lo que pasa es que tienen mucho, mucha furia con mi, con mi camarada Pepe y ya lo pueden explicar más que por información occidental. Sí, claro, sí Igual a mí sí me caes muy bien Silvio A mí sí me cae muy bien okay. eh, No, no, no Es debate ideológico No, no La verdad o con, con el trotskismo A ver, vamos, vamos a ser sinceros Yo si ahora tengo que votar sí. y, y después de todo Me, me contuvo Cierta medida es probable que no regale el voto a Sergio Massa <risa> antes, antes voto a los trozos. pero bueno, sí. esa es otra historia sí. pero no porque yo sea trozo, la verdad que lo... he matado miles de veces en marcha, pero cuando vos le decís che, pero nosotros no somos, trozos. nosotros estamos bien con el jefe y te salen y te quieren matar <risa> <risa> sí, es una provocación bueno <risa> no, bueno, pero a ver eh, tenemos que hacer un debate Eh, las fuentes fundamentales de ataque de, de terrorismo son dos tipos Robert Conker un comunista deberido en MI5 Digital Intelligence Británica y cuando lo capturaron porque tenía problemas de abuso de menores lo apretaron y se dio vuelta miren cuándo viene la oferta y el otro es eh, ¿cómo se llama? el de la reverión en la granja Muy Orwell bueno. Orwell También han capturado por deudas económicas y empezó a trabajar apoyado en los anarquistas de Barcelona que eran más afines al trotskismo. Eh, pero ahí arranca la, la campaña anti-Stalin de, de, de Occidente. Es decir, ahí empiezan a fundamentar las cosas. Pero si uno va a cruzar Alemania y empezar por otro lado, y la gente que visitó el Comunista, a esta reunión soviética <risa> sino así sí. no porque no había más aplastado no, no, no, no. No, sí, no se entendieron esas cosas era, era, era la la ley británica así que mucho sí. de lo que introdujimos nos cuestiona está basado en información occidental como tan maliciosa tendenciosa, malintencionada es más, si, no, si vamos a leer la historia escrita el occidente vamos a terminar con que Hadassi era un genocida, y, y el que vivió en línea se decir, no, era así. Eh, yo a no lo considero un fascista, pero no soy antiperonista. Yo considero más fascista de pero de me van a matar los amigos económicos ni tampoco quedan <risa> sí, no no para no para de ser amigos Silvio eh déjalo <risa> déjalo ahí porque en cualquier momento vacionan todos esto porque naislava <risa> eh, Chino, Chino. <risa> Silvio, está, esto está re interesante Tenemos otra entrevista Pero bueno, me imagino que sí, en algún momento Este es esto un año electoral Así que está muy bueno toda, poder seguir charlando Estas cosas, batiendo Así que más que invitado acá al programa, la radio para poder seguir debatiendo estas cosas, que es lo que necesitamos, ¿no? hablar las conversar, no tenemos por qué llegar a un acuerdo, este, pero no, son no, interesantes. No, no, no, no, a ver, acuerdo no es lo mío. Lo mío es pasear para mi pelo, pero bueno. Eh, eh, ahora se darán cuenta al final de por qué, por qué no me lloraron, pero bueno. Eh, sí, sí, el debate a mí me, lo, me, me, me encanta Y cuando ustedes quieran, charlamos Yo ahora me vuelvo a Buenos Aires Porque estoy trabajando allá, vivo allá Ahora estoy en Córdoba Con estos días, pero sí, sí, cuando ustedes quieren sí, esos, Dale, eh. dale, me encanta ustedes, ustedes salen tarde Yo soy un viejo dormilón Que ya a esa hora estoy durmiendo normalmente Pero bueno Perdón, perdón La persona te llamaba primero no. Acá, acá en Córdoba no, en Buenos Aires En Buenos Aires, pues me levanto muy temprano Claro, a la claro. hora y ya a esta hora ya estoy acostado y ya preparándome para levantarme a hacer las dos de mañana que es mi problema dale Silvia bueno, vamos dale, a tener dale. otra conversación aparte vamos a seguir eh, seguimos el caso vamos a estar vamos a seguir invitando a Ceci para que nos mantenga al tanto y bueno ya vamos a debatir porque a mí me gustó a mí sí, me sí, gustó definitivamente bueno dale, dale. bueno, muchísimas... bueno chicos probablemente la sentencia delite el 30 se hacen los alegatos hmm. y es muy probable que el 30 o el 31 esté la sentencia. Sí, algo nos así comentaba que, si Eugenio también. Mhm. Sí. Uh y -huh. si pueden acompañar sería pero de más agrado y bueno, yo no voy a estar, ya, ya no puedo, ya darlo sacrifiqué todas las vacaciones y niños para esto, Claro. Que... Sí, sí, sí, sí, bueno, pero hay hay intención familiar de estar también ahí acompañando el sí, sí, momento de sí, la habla. sentencia si así es. Ojalá, ojalá Haremos, es, y, y, pero... y también se puede seguir por internet así que si, sí, yo lo sigo pero no lo sigo en directo porque me agarro la hora de laburo claro y queda, fe, queda feo que se sepa que estoy laburando en la hora de laburo haciendo esto eh, no por mí a, mí a mí me importa un carajo pero, pero, eh, sí, no, no pero la, patronal, la patronal puede tomar alguna decisión que no me va a ser adversa en términos así <ríe> Totalmente. Que, bueno, bueno chicos, bueno. Sí. bueno, chicos, ha sido un gustazo. No, Les mando de... un abrazo y cuando quieran charlamos No importa si estáis si, en si, las si, pero charlamos. Vale, vale. Vale. Dale. Chau, muchas muchas gracias. Chao. No, Y todo del barrio Norte, que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el chif, anunciándole a Maguija que sale la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos la única guerrilla que peleas de coroner es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentas de cuartel si cambiar el mundo vos también querés la buraca, los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel que mientras te sigas rifando de la rebeldía contáselo a tu tía Què te lo va a creer Gilito del barrio norte que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués sacristán de la violencia mientras vos no la ligues lo pasas haciendo escombro Con cambiar las estructuras Y no arrimas un ladrillo Si se cae la pared Por los piolas que prometen Como vos ya me avivé Que con redentores rojos Nos comerían los piojos Mañana peor que ayer Si cambiar el mundo seguimos acá en un día por redin 107.9 la radio es un patrón eh, tenemos un programa fuerte la, la, la estamos piloteando como podemos está bastante fuerte y lo que viene ahora también es fuerte en esta democracia este esta democracia con toda su falencias pero no deja de ser una democracia ¿no? eh, con todo lo que conlleva y ahora como anunciamos al principio del programa vamos a estar hablando con Liliana Escobar, Liliana Escobar tenía un hermano este, en Santa Fe que trabajaba en una eh, en un frigorífico. Este, en uno de estos planes, creo, del gobierno, cuando entran los chicos, ella ahora nos va a contar bien todo lo que pasó con él. No, no, no, para, no, no me quiero adelantar para no equivocarme. Eh, Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Liliana. Estamos acá junto con Gonzalo, con Ceci, con Ariel. Yo soy Verónica y queríamos que nos cuentes qué pasó con tu hermano. Bueno, eh, Agustín eh, tenía 20 años, había entrado a trabajar en el Teorífico Recreo de la ciudad de, de Recreo, en Santa Fe. Eh, él entró a trabajar el 2 de enero de este año. Mediante un programa nacional, el Plan Fomentar, que hacía el nexo con la municipalidad, ahora creo. El 8 de marzo eh, va a cumplir su horario, eh, como todos los días, y tiene que retirarse a las 18 horas. Cuando no llega a casa, eh, mi mamá y mi hermana, que son nada más chica que son los que estaban conviviendo con él se preocupan enseguida porque Agustín nunca nunca llegaba tarde eh nunca se iba a sinizar eh y menos en estos últimos días que estaba muy abocado a mamá, porque eh, nuestro padre falleció el 15 de febrero eh, situación que hacía que él estuviese muy atento y que de ninguna manera iese hecho algo que la que ocupara sí. es por esto que se dan cuenta que algo estaba pasando rápidamente se comunican con la empresa con el frigorífico recreo eh, para preguntar si Agustín había salido de la fábrica y sería un guardia de seguridad de una empresa tercerizada que trabaja con esta con esta fábrica nos asegura que sí que agustín había fichado y se había retirado del lugar. Eh, se realiza una segundo, un segundo llamado, porque se le exige a este guardia que por favor lo confirmara. Este chico nos dice que volvamos a llamar 15 minutos, que tenemos 15 minutos y volvamos a llamar, que lo iba a confirmar con la gente de, de recursos humanos. En esa segunda comunicación, él vuelve a... Uh, reafirmar que Agustín se había retirado de, de la fábrica, que ya se lo habían confirmado que hacienda de recursos humanos. Se descarta entonces la, la posibilidad de que Agustín siguiera dentro del frigorífico y se comienza una, una búsqueda, se hace por la ciudad, se hace una denuncia del paradero, primer momento de de desesperación porque bueno la oficial de la comisaría de recreo estaba durmiendo eh, ya fue, fue el, el primer mal momento que, que, que tuvimos que pasar se comienza la búsqueda también por redes sociales sus amigos su novia lo fueron a buscar se acercaron hasta el río fueron al cementerio lo buscaron por toda la ciudad y, no había, no había ninguna novedad. Al día siguiente, la madrugada del 9, eh, un compañero de trabajo, cuando ingresa a la fábrica a relevar su puesto, eh, nos avisó que Agustín, primero dice que estaba desdanecido, y hablando 12 horas después, aproximadamente a las 5 de la mañana del día jueves 9 nos avisa que estaba desconocido y bueno desde, desde ese momento mi mamá y mi hermanita gente se presentan en el frigorífico y es ahí donde empieza toda esta tortura porque nunca nos dijeron qué fue lo que sucedió con Agustín nunca tuvieron una respuesta nosotros nos presentamos enseguida llegamos todas la los demás familiares. Ese, ese momento no dejaban de pasar los empleados, la la producción nunca se paró, ya estaba la policía, ya estaban los gremialistas, ya estaban la gente de seguridad y nadie, nadie daba la cara, nadie le daba una explicación a mi mamá. Nadie. Nadie. Eh, Fue, fue un horror estar esas horas esperando, esperando que alguien nos dijera algo, pidiéndole por favor a la policía que, que habilitara otra puerta, que los empleados dejen de pasar por por, por al lado nuestro. Pasaban los administrativos, le preguntábamos, escondían sus identidades, no nos decían quiénes eran. Después nosotros nos fuimos dando cuenta porque los mismos trabajadores nos iban diciendo que los dueños los que pasaban por nuestro por nuestro lado, y que nos ignoraban, nos ignoraban. Todos los administrativos, la gente de seguridad, la policía, nadie nos decía nada. Agustín estuvo dentro del frigorífico en total 18 horas. 18 horas porque recién, después de las 12 y media del mediodía del 9, fueron a retirar su cuerpo. Todas esas horas a nosotros nos robaron hasta para poder velarlo. Una vez que retiraron su cuerpo, eh, la fiscal ordenó que, que se realice una autopsia eh, y tuvimos que esperar más de 30 horas para que nos entreguen el cuerpo. Nosotros pudimos velar a nuestro hermano recién el sábado 11, en todo ese tiempo no hubo ninguna comunicación de parte del frigorífico, no hubo ninguna comunicación de parte del gremio, no hubo ninguna comunicación de parte del municipio, no hubo ninguna comunicación de parte del Ministerio de Trabajo, de parte del gobierno, de nadie, de ningún organismo. Los gremialistas pillaron por su ausencia, obligaron a los chicos a trabajar. Nosotros nos manifestamos al día siguiente reclamando explicaciones, explicaciones. Eh, nos concentramos en la puerta del frigorífico, prendimos cubiertas, prendimos fuego, hicimos pintadas y la empresa el día 14 hizo un comunicado que lo hizo llegar a los medios de comunicación más grandes de Santa Fe. Eh, Quienes sin tener ningún reparo, lo, lo publicaron En este comunicado la empresa nos exhorta a la familia Escobar a cesar con nuestros actos de violencia, acusándonos de poner en riesgo a los 500 trabajadores de la empresa. No solamente que no hubo una comunicación formal de parte de ellos, sino que empezaron esta campaña de no sé qué nombre ponerle, eh, para atendamos de violentos, cuando claramente la violencia es haber tenido a nuestro hermano escondido 12 horas dentro de un frigorífico. La violencia fue la mentira de habernos dicho que Agustín había salido de la fábrica. La violencia la tuvieron ellos contra nosotros cuando no nos vieron hasta el día de hoy ninguna explicación de lo que pasó. Nosotros estamos a la espera de de que la fiscal nos diga qué pasó esas 12 horas porque hay cámaras todavía hasta el día de hoy no tenemos resultado de eso todavía hasta el día de hoy no tenemos resultado de la de la última inspección que se realizó el día lunes por el ministerio de trabajo el ministerio de trabajo que salió en los medios a decir que efectivamente la fábrica tenía 10 expedientes abiertos no lo habían comunicado al municipio. Y que el tablero que, que lo mata Agustín, porque Agustín muere electrocutado, eh, no tenía disyuntor y no tenía señalización. Yo quiero remarcar que Agustín estaba cubriendo un puesto para el que no estaba capacitado, un puesto que no es de acceso común a la fábrica, para los empleados es un puesto que tiene que tener alguien con capacitación lo que hace la fábrica es meter a estos chicos del plan eh, fomentando la precarización de la juventud cubriendo espacios, cubriendo puestos para que los chicos no están capacitados desde el primer día que Agustín entró lo no hicieron cumplir tareas en ese lugar. La fábrica se encargó de de divulgar el rumor de que la fábrica, en complicidad con la policía que de, de recreo, eh, se encargaron de divulgar el rumor de que Agustín se había suicidado. Inclusive llamaron a uno de los medios porque hicieron que Agustín había ingresado a ese lugar a cargar su celular. Todas cuestiones para ensuciarlo, ensuciarlo cuando ya está comprobado que Agustín murió exclusivamente por la negligencia de toda esta gente, de todos los organismos que tendrían que haber controlado. Porque acá estamos hablando desde los inspectores que hicieron las, las inspecciones, Le habilitaron, el municipio que no lo controla, el ministerio de trabajo que no controla a esta gente que, que que ellos mismos mandan. Que ellos mismos mandan es una es una fábrica que exporta al exterior. Todos esos controles, queda evidencia que hubo fallas, que están comprados, no sé, esos fallas no sabemos qué pensar. Sí. Liliana, buenas noches, Gonzalo te saluda. La, la verdad que no, no, nos causa una, una impunidad lo que tienen estos tiene esta empresa y me imagino que esto a nivel político también hay algo metido. Eh, digamos que cabe una denuncia por cada cosa que nos están contando. ¿Hay denuncias Ay. hechas para que intentar pedir justicia al Poder Judicial? Nosotros eh, sí nos constituimos ahora como creyentes, Eh, y también hicimos la denuncia en asuntos internos por todo el accionar policial y estamos impulsando medidas para que nos escuchen, que nos escuchen. La... Tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo que la pidió una familia. Ellos nos recibieron, nos admitieron que inclusive hubo fallas en el, en, cuando lo en el acta, el día que Agustín murió, cuestiones que nosotros no, no podemos aceptar que un funcionario me diga que hubo errores, no no, no podemos admitir que, que, no, que nos digan esas cosas, no puede haber errores, no puede haber errores, son muchas las personas que, que deberían haber estado trabajando, o sea, es su trabajo. Nos estamos hablando que nos tenían que hacer un favor claro. es tu trabajo como la fábrica con tantas falencias que esto es de esto no sabe toda la comunidad de recreo porque toda la comunidad de recreo tiene una familiar un conocido un hijo un hermano un padre que trabajó en un sex frigorífico todos saben todos saben cómo Eran las instalaciones, como son las instalaciones de estriburígicos? Todos saben lo que pasaba ahí adentro. Y el municipio miraba para otro lado. Los inspectores miraron para otro lado. El Ministerio de Trabajo miró para otro lado. Acá hay muchos responsables. Ni hablar el gremio que no hizo absolutamente nada. Nada. Porque no llamó al paro. No suspendió las tareas, no dejó que los propios compañeros pudiesen acompañar a la última despedida de Agustín, porque tenían que trabajar. Nunca se paró la producción, inclusive mientras la policía y, la, y los forenses estaban trabajando dentro del frigorífico y toda la familia en la puerta, esperando una respuesta, se seguía trabajando con normalidad, a metros de Agustín. Lo que hicieron no tiene nombre. Liliana, ¿y hasta el día de hoy la empresa no se ha comunicado con ustedes? No, no. Hubo un llamado informal, por supuesto, de alguien que ni siquiera sabemos quién es, eh, hablándonos del seguro. Y de una posibilidad de reunirnos, en el momento en que nosotros nos estaban entregando el cuerpo de nuestro hermano. Ahí querían... Sí. ¿Cómo se ahí llama intentaron comunicarse. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la fábrica? frigorífico Recreo. El dueño, uno de los dueños, el señor Ingaramo, sabemos que hay gente poderosa, porque está postulado para la un club muy importante de acá de la ciudad de San José, el Club Colón. Así que sabemos a lo que nos estamos enfrentando, sabemos con la impunidad que se está manejando esta gente, el señor Reángelo y el señor Wilcet, quien también tiene a su hijo trabajando como gerente de recursos humanos, que fue el que nos miró a la cara. Nos miraba a la cara sin decirnos nada. Otro de los que estaba presente ahí y que omitió decir que era el hijo del dueño todo esto con, con con una para que para que vean el nivel de, de, de apatía que tuvieron el nivel de, de, de violencia hacia nosotros con, con esta con esta falta de, de, de humanidad tener a mamá llorando desesperada en la puerta sin que nadie diga nada y tampoco ninguna autoridad política de recreo se comunicó con ustedes no, lo que hicieron fue un, un, un comunicado por redes sociales que hizo el municipio, desligando su responsabilidad justamente a este plan eh, Progresar, aclarando que no era pasantía, que fue lo que nosotros teníamos entendido, como que era una pasantía del municipio. Eh, lo que hace ese comunicado es aclarar que era por por medio de este de este plan progresar fomentar, perdón, que es nacional. Eh, claro, nosotros nos deja todavía más indignados porque imagínate que acá estamos hablando de además otro tipo de controles. ¿Qué pasó con esta gente de nación que lo único que hizo fue fomentar que la precarización de los chicos Solamente lograron que se llenen los bolsillos estos, estos empresarios inescrupulosos. ¿Y qué otra cosa fue eso? Aprovecharse de los chicos que están buscando trabajo, de los chicos que recién están iniciando su vida laboral. Eso no es otra cosa que explotación. Acá estamos hablando de la precarización de toda esta juventud. Y, y esto estoy segura que pasa en todos lados, porque si no hubo un control, si este plan que viene de la nación no lleva un control, ¿de a dónde están? ¿A dónde incluyen a estos chicos? que tenía que cumplir cuatro horas por este plan. Agustín trabajar de las nueve de la mañana hasta las 18 de la tarde. ¿Y saben qué? Voy a decir otra cosa también. No sabemos cuánto cobraba, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza decir cuál era su sueldo. Le daba vergüenza. Sabemos que por el plan fomentar cobraba 32.000 pesos. Y lo que llegó a comentarle a su novia es que en total cobraba 50.000. Por cumplir las tareas de un operario calificado. Muy bien. La verdad que hubo marcha, manifestación, ¿cómo va a seguir esto? Eh, sí, mañana estamos, nos van a recibir en el municipio, recién mañana, también una reunión que solicitamos la familia junto con el abogado, eh, y lo próximo es una invitación que tuvimos de para tomarnos a la marcha del 24 de marzo, que se va a realizar acá en la ciudad de Santa Fe, eh, donde donde la organización nos va a dar un espacio para que poder visibilizar nuestro medios de justicia para que no haya ningún otro victimas. Claro. No puede haber ningún muerto por negligencia empresarial. Estamos hablando de, de cosas muy básicas, muy básicas que no pueden seguir sucediendo. Esta muerte es Totalmente evitable. Debería haber sido evitada. No es un simple accidente lo que le pasó a Agustín. Agustín murió por la negligencia. Por la negligencia de un montón de personas, un montón de organismos. Por un gremio que no existe, que no representa sus trabajadores. Por la policía que no hace bien su trabajo y que, que tuvo encima, decimos a la cara nosotros que Agustín se había suicidado <coughs> fue un horror todo, todo el manejo con tanta fialdad esta empresa que, que lo único que, que hizo fue decir que, que cesemos nuestros actos de violencia que que estábamos poniendo nosotros en riesgo los puestos de trabajo los puestos de trabajo están en riesgo Porque ellos no están invirtiendo en su propia empresa, en su propia fábrica. Y además que están riesgo de muerte estas 500 personas, porque te le puede haber pasado a cualquier operario de la fábrica. No había falla solamente en ese caldero Hay fallas en toda la fábrica. Agustín ya había denunciado que una de las máquinas daba descarga. Agustín y un montón de chicos. Pero ¿Qué pasa? El Ministerio de Segu de trabajo ¿qué pretende? Poner una página web para que los operarios si se enteran suban una denuncia anónima. Estamos hablando de gente que no lo va a hacer, porque no está enterado, porque no sabe, porque están recién iniciando su vida laboral, no saben cómo defenderse. Claro. claro. No, no están pretendiendo, pero de ¿verdad? Esta gente se enfrenta a la patronal. Claro, es absurdo. sabemos que están pero... amenazados. Claro, totalmente absurdo. Liliana, si llegan a sacar un comunicado, ¿nos pueden compartir así nosotros también lo leemos? Sí, nosotros... Sí, te lo, te lo comparto. Nosotros hicimos un, un comunicado redactado por nosotros, la familia. Nosotros somos 15 hermanos. Eh... qué bueno, ya a tal altura, no sabemos por ahí como cómo seguir, como, ¿no? Estámos muy indignados, muy dolidos, es pues muy difícil, muy difícil hacernos escuchar. Eh, hasta el día de hoy no paramos porque estamos pretendiendo esto que que la gente se pueda enterar, que la gente lo sepa, que dejen de taparlo, porque también fue una lucha para que los medios curan esta noticia para que la gente pueda escuchar nuestro reclamo, que es para todos los chicos, para toda la gente que está en situación de precarización laboral. No puede haber una muerte con negligencia. No puede pasar eso, no puede pasar eso. No pueden seguir habitando lugares que no están en condiciones solamente para sonarles los bolsillos a unos pocos. El, la, la, la fábrica se jacta de no tener accidentes, de ser prestigiosa. ¿Qué prestigio? ¿De qué están hablando? Ese fue el comunicado, eso es lo que comunican. La baja, el bajo por ser accidente, es una mentira enorme. Salgan a preguntarle a la gente de recreo, a los trabajadores, a los ex trabajadores. Esto es fácil de averiguar pero no se toman el trabajo, la gente que tiene que trabajar y garantizar, no lo hace la gente del gremio, no lo hacen, bueno, están Liliana, en convivencia con la patronal. Van a tener que seguir este, saliendo de la casa van a tener que seguir quemando este neumáticos este, para que algo cambie, para que no haya ningún Agustín más. Este, de acá lo que te ofrecemos es eso poder seguir difundiendo sacar un comunicado, lo vamos a leer y bueno, la radio acá a disposición para todo lo que ustedes nos quieran eh, compartir, que nosotros podamos desde acá difundir Nosotros agradecemos porque sí creemos que esto se visibilice que se sepa la realidad que se sepa la verdad que estas cuestiones son exclusivamente por negligencia esto es por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y estoy hablando de muchos de municipales desde el gobierno y de la nación acá hay implicado mucha gente y eso es vergonzoso es vergonzoso que sucedan estas cosas que nos vayan arrebatados a nuestros hermano porque no hicieron bien su trabajo o porque quizás cobraron un sobre por debajo de la mesa Porque acá es alevosa. Lo que sucedió con Agustín es muy alevoso. No lo van a poder seguir tapando. Y nosotros estamos pidiendo, sí, por favor, que nos ayuden a difundir. Con eso nosotros nos van a ayudar un montón. Que la gente lo sepa. Que lo sepan en todo el país. Porque si esto sirve para que los empresarios empiecen a mirar si están poniendo en riesgo a sus trabajadores y puede haber un cambio, por lo menos que uno arregle su propio negocio va a ayudar bueno Liliana acá eso, te ofrecemos eso eh, poder difundirlo lo más posible y de acá te mandamos un fuerte abrazo para vos, para tu madre para tus hermanos este, y bueno, algo tiene que cambiar nosotros no vamos a parar hasta que esto cambie no lo bueno. vamos a permitir nosotros necesitamos que Agustín descanse en paz Y no va a pasar hasta que nosotros logremos justicia para Agustín. No vamos a parar. Bueno, cuenten con nosotros para que desde acá podamos ayudar. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Fuera del sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura Pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas de mala gente mansa. Puede ser un bonanjón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna persona a la misión. O también puede ser un vallazo, un balfardón, un comprador, un cabello de alguna. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la avalancha hacia la lucha por la huelga Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un píteré de, de la, la galera, galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un izquierdista, casi surdo Un dejado, un malatón del discurso que más quisiera? a tantos potenciales, luchadores guardados en la guantera montar negocios, saquear los bosques matar los lados, gobernar para los bancos, machia policiales más todo el lado mafia que protege los negocios però hem menys cuarta. Todavía me faltan 2 días para el 24. Eh, y bueno, ustedes saben que estamos recordan eh, estamos hoy eh ya haciendo nuestra décima temporada. Así que vamos a hablar con alguien que ha sido parte y espero que siga siendo parte. Originaria? Un... <ríe> ¿Ah? Originario. Originario. <ríe> Originario del, eh, del desde los comienzos de un día para bueno, recordar estos 10 años. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo andas, Vero? Bien, bien, bien. Acá estamos con Hola. Gonza, estamos con Ariel, estamos con Ceci. Hola, Mauro. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. bien. Para... ¿Te acordás cuando hicimos el primer programa de un día? Me acuerdo. Me acuerdo fue un verano en la terraza del Planet, ahí en la rotonda de Monte Carlos. Este, teníamos un paisaje muy lindo. Sí, sí, sí. Igual vos venías de hacerse a radio. Venía, venía a hacer eh, ¿Qué pasa, mamá? Un programa ambientalista también en la pinkie. Claro, o sea... Vos ya erás viejo radio. <risa> no tanto como otro. <risa> ¡Uh! Oh, no queremos dije, saber a quién fue el palo. Yo le dije que no lo saben <risa> Hola, mau estoy yo, Ceci, Hola, también hoy acá. ¿Qué tal, Ceci? Buenas, Nachi. <risa> Buenas. Este... Bueno, vamos al grano, ¿cuándo volvés? No, bueno, bueno, vamos viendo, vamos viendo. Y ahora en otras cosas, sí. Eh, estoy en el último año en profesorado de lengua y literatura. Y también trabajando mucho en mi consultorio, haciendo cositas ahí. Y bueno, paternando también. Así que, un... Son varios frentes los que estoy cubriendo. Está bien, está bien. Igual, profe de lengua y literatura. No está faltando la columna de literatura. Justo estábamos hablando de eso, sí. Bueno, te puedo mandar a lo mejor algo grabado. Ah, ah ahí vamos negociando. <risa> ahí vamos negociando. ¿Y, ¿y extraña la radio, Mauro? No, ¿Ese radio? Se extraña, sí, se extraña. Este, bueno, he, le he dado una mano a a Mabel cuando no necesitaba necesitado, el pasó, no el otro, sí. en su programa, y bueno, fue ahí un, un acercamiento de nuevo a la radio, el nuevo estudio, todo lindo, pero bueno, sí, se le complicaba mucho mantener algo, ¿viste? Entonces, bueno, fue ahí un arreglo con Mabel de ayudarle un par de, de programas que no tenía operador. claro sí. Sí, sí, sí. Creciste, Mauro, por eso, tenés muchas obligaciones. <risa> <risa> ¿Qué problema? Pero bueno, acá estamos, qué sé yo, pero... Nos vemos cada tanto igual, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A... sí. Mauro acaba de hablar de su... Eh... <risa> iba a su estudio, no es su estudio de su claro, él hace él es médico chino ah, de su trabajo claro y es muy bueno lo que hace yo le agradezco, aparte contiene mi madre así que lo tengo que agradecer públicamente yo no entendí nada Mauro Schoenfeld es chino por Dios, claro, es chino Schoenfeld es re chino o no Mauro china oriental claro, no. eso no. Mauro, yo me acuerdo una vez que viniste con una no sé qué, que hacía un sonido metálico pensamos que iba a decir otra cosa <risa> que, que no armonizó un día ¿sí? esa vez ¿te acordás? ¿cómo se llamaba? Uh -huh. el artefacto que usaste Ah, un cuenco El cuenco ah, tibetá bueno, Es chino Es tibetano no, Están mezclando Cultura Esta no, gente ustedes, ¿Ustedes siguen descorchando ahí en el, al aire? Que feo eh. Que feo Mientras vos decís Que tiene un alcohol eh, Para lavarse las manos El alcohol rebajado oh. por el COVID Yo... No en, casa, en casa me... Se ríen cuando... Disfruto el ruido del corcho. Viejo claro. <ríe> sí. vicio de día. Claro. Yo decía sí. que está faltando eso, precisamente. Aquí, aquí, un día creció también. Claro. Y se pobreció también. <ríe> sí, sí, ¿Tienes sí. problema de hígado? En realidad eso. Eh, entre que perdimos el hígado en esos un y entre que estamos todos más grandes y más pobres, capaz... Claro. Así que, pero bueno, el día que vengas acá, en algún momento que puedas venir, vamos a, a descorchar el vicio, Mauro. Te está pidiendo que traigas un vino, básicamente. Dale, dale, vamos a ver, vamos a posible. ¿Cuántos Va. son ahí? Eh, Solamos tres, seguro que ese día se suma el cuarto. Sí, sí. vos avisáis, yo me sumo. Normalmente no vengo, pero... Bueno, hay que llevar una dama Juana, bueno, entonces. ¿No? Bueno. Este, Mauro, ¿y el 24 qué onda? Ahí vamos a estar presentes, sí, sí, sí, sí vamos a con la familia. Ah, buenísimo, bien, entonces nos vamos a ver el 24 por lo pronto. Nos vemos ahí, qué alegría saber que la TINCO se tomó a la organización y a la invitación de, de la marcha del 24, importantísimo este año, por los derechos de hacer y de hoy, ¿no? Contra el ajuste, contra la represión. Se vio nefasta la, la presión policial de Schiaretti a los docentes, ¿no? Sí, sí, y sí. contrapartida, hoy una caravana gigante acá en Tachero, por lo menos la vida y pasaba en Tachero, Mina, de, de docentes peleando por su salario. Así que bueno, acompañan también esa lucha que, que es mi futuro, ser docente. Y sí. Ah, bueno, claro. Tendés que empezar desde ya peleando. Claro. <risa> sí, sí, sí. Ponete las pilas en la, en la lucha porque si no, vas va muerto te aviso sí, sí, ya sé es el panorama sí. que tenés bueno, el... Sí, el horizontal que uno dice condenado al triunfo <risa> eh, Mauro, vamos a estar haciendo radio abierta no que no quiero ser pesado con el tema de la radio pero vamos a estar haciendo radio abierta dale, dale, dale, dale. Este, por si llegas, hasta que le dé el sí, sí, sí este, bueno, Maurito, la verdad es que se, se te sigue extrañando posta a posta ¿te acordás de mis amigos de Buenos Aires que nos escuchaban? Sí. Bueno, no te siguen extrañando porque dice que ya no me peleo con nadie como me peleaba con vos. Sí, sí, sí. Dice que, que te tengo que rescatar, ¿no? dice siempre Ezequiel. Así que, bueno. pero bueno, estamos un poco más grandes. Capaz que nos peleemos menos. Capaz que entendemos más. Sí, capaz que por ahí vos están más peronista y yo estoy más zurda, andás a saber Sí, sí. Pues, bueno, chicos, bueno, por sí. de sí, verdad, es sí. una alegría escucharlos y bueno, nos vemos el viernes ahí en la plaza nos vemos ahí en la lucha, el 24 dale. bueno, Mauro este, te dejamos porque sabés que vos sí sos una persona responsable okay. dale, abrazo no, besito gracias por llamar Beso. chau chau, chau, chau. Leonco Facundo levantó la huelga, a continuación el comunicado público. 22 del 3 del 23, desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu, MAP, comunicamos lo siguiente. el lonco Facundo Jones Walla, en su condición de preso político mapuche en la unidad carcelaria número 14 de Esquel, Chubut, a los 50 días de huelga líquida, comunica su decisión de suspender la huelga ante la solicitud imperiosa de su organización. Peñi Capu Lamiem seres queridos y personas simpatizantes de la causa Mapuche, como así también la necesidad de buen estado de salud ya que se aproximan instancias judiciales donde debe estar a la altura de las circunstancias agradecemos todo el acompañamiento y apoyo recibido de las comunidades Mapuche, organizaciones nacionales e internacionales libertad a todos los presos políticos Mapuche no a la extradición a Chile del lonco Facundo Jones Wala Amalu amulepe taing we guanyin la moen No me va a salir por eso no lo dije. ¿Y vos crees que a mí me salió? Te, Ay, lo te, lo, lo intenté. No lo claro. ¿Temí por mi por tengo, tengo algunos saludos, pero antes, que eso León nos manda un audio? A León. Una canción, una canción Una canción de reggae Y así mover las fuerzas Disfrutando mucho instantes en la selva Bueno, nos vamos haciendo... Gracias, León Gracias, León, por oh, la canción Sí, sí aguanta, sí, aguanta, León ahí déjame dar unos saludos, sí. lo tenemos a León de Fondo, eh, a Cristian, eh, Zoe, Sol, Néstor, Walter, que nos está escuchando también, abrazo grande ahí, eh, y bueno, nos vamos. Por, por mi parte, orgullosa de, de hacer este programa con ustedes, eh, la lucha continúa, eh... El viernes nos tenemos que ver ahí en la plaza, a las cinco y media la radio, a marchar a las seis. Eh, tenemos que estar todos, si no nos pasan por arriba eh, y juntos. Eh, que las distintas opiniones o ideologías que tenemos no nos separen, si no nos hagan más fuertes, nos fortalezcan. Eh, será hasta el miércoles que viene. Bien. Sí, yo por mi parte me quedé pensando en la continuidad ¿no? en el, el hilo conductor de, de los dos grandes temas que tocamos en el día de hoy eh, digo, el golpe de, del 76 eh, vino a in intentar instalar como costumbre, como regla general eh, la precarización laboral la muerte de los trabajadores y el, y el descaro con que las patronales pueden sobrepasar sobre nuestras vidas y eh, creo que nos queda la obligación de intentar, por lo menos, que le sea difícil. Uh -huh. Bueno, yo también me despido. Eh, veo que es eh, realmente muy bien elegido la, la consigna que nos convoca, este 24, contra la impunidad de ayer y de hoy, justamente porque vemos lo de ayer sigue. Hoy el caso de Agustín nos muestra eh, la impunidad a todo nivel de parte del Estado, de, de la justicia, de la policía, bueno, de todo. Eh, así que eso, a seguir las luchas y nos vemos el día. Eh, yo por mi parte vuelvo a insistir que espero este viernes ver a todos los políticos este, estén en campaña o no Qui ver al, me gustaría ver al intendente como alguna vez supuestar y eh, eh, espero ver a los curas de, de acá de nuestros pueblos también espero verlos a todos ahí en la calle que ese es el lugar no es otro.